Por extenderos fueros y observancias, por reclamaras libertad y derechos, por concarase con la Inquisición, por estar con un pueblo de Aragón a los chilos de contrafuero y en tal -ta libertad, por oposarse a la invasión del reino de Aragón por el ejército forano de Felipe II, por una reacción desaforada, murió decapitado en esta plaza Odilla 20 de Aviento de 1591, o Justicia Mayor de Aragón Don Juan de la Nuza o Mozo. Los aragoneses remeran a suya memoria en el cuarto centenario de aquella trachica chornada y reclaman a suya tradición de dos suyos fueros y, a, y das libertad y dreitos. Por los altos puertos hace tremolar, como corre, como huyen la mentisca, palabras amargas, amargas de escuchar. Y estas parolas se pueden leer en el entorno del mercado central de Zaragoza, muy tocercado puesto en que a Justicia de Aragón estuvo asesinado por a Justicia do rey Felipe II de España. Él y muchos atros murieron defendiendo las libertades dos fueros de Aragón. Probablemente un de los rasgos que más nos definía como pueblo. Los pleitos con los reyes españoles ya habían principio de muy antes, pero entre 1591 y 1592 se escribieron unas páginas fundamentales de la historia de Aragón. Con el suyo tozuelo, las nuestras libertad, y ya que en ti más de la valura simbólica de la decapitación de, de Chuan de la Nuza, las consecuencias políticas y legales que tenieron las clamadas alteraciones de 1591, cambiaron el destino de Aragón, un país, un estado que continuaría formalmente independiente en 1707, pero que ya principiaba a villera chiqueras a suyas libertad como pueblo y a sus suyos habitantes. Por la noche en las cadieras sumergidas Ojos sin mirada Lloran sin llorar Patria amada, mi montaña abandonada Lágrima que viertas Más de cuatro siglos en han pasado e encara sufrimos as consecuencias. A historia llele todo documentada e conoxida. Va ni menos, bel el historiador, moitos do país, preban de dar unha entrevista, aunque se suaviza a posición dos foralistas e se falaga da figura do primer Felipe que sufrió o reino aragonés. ya más de cuatro siglos se han pasado y hoy sufrimos a rey felipe aquel austria este borbón la historia calcola hasta poder explicarnos su presente y si queremos explicarnos por qué aquel aragón fuerte e independiente bueno y Cal que conozcamos entre atrás, a historia de Chuan Cinqueno de la Nuza, Justicia de Aragón, y de tozaquels que, rematando los siglo XVI, expendieron las libertades aragoneses de aquellas envueltas. Bosque adentro, el invierno es un dios viejo, un tronco cubierto de nieve y soledad. No te sientes forastero en sus espaldas, o el guardián caído, rabioso se alfará. Triste Dios de los hogares apagados. Ué, en tierra de Barrenaos Radio, charramos dos alteraciones de 1591 y de Justicia de Aragón, Juan Cinqueno de la Nuza o Mozo. Nieve en remolinos, girando sin final. Manifiesto de invierno en la ventana. Cerrarle los ojos, no te ha de salvar. Lo verás si a ti de ambiente te echan de casa. Con letras de escarcha, escrito en el cristal Montañés, no sé si habrán después Como agua entre las manos, un mundo se nos fue Recordar no es vivir otra vez Hay flor que si se hiela, no vuelve a florecer Montañés, arriba de una vez Enfréntate al infierno. invierno vas a hacer piénsalo es fácil responder si el dinero muere ¿quién morirá con él? Bueno entonces recordamos a Talachen que nos os entiendo, que, nos sentindo, que hay historia de Tierra de Barrenaos Radio, que hay la versión radiofónica de blog Tierra de Barrenaos, y que nos puede seguir tanto en blog como en Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Evox y Youtube. y pero que sí, en la emisión en directo en, bueno, en directo, en falso directo en Radio 101we y toda FM Zaragozana. Hue, como decían en a Entradeta, íbamos a charrar de, de esas alteraciones o malclamadas mal alteraciones, si soy una, una de las cosas que charraremos, ¿no? de 1591 y de, y de los feitos que pasaron en esas envueltas. Yo, cuando en principié a, a pensar en este programa de Tierra de Barrenaos Radio, siempre tenéba muyto claro que, que vieba Tres, cuatro programas que quereba hacer sí si u sí. Si. Y este llevo uno, uno de esos programas. Y Antimas y pues, lo quereba hacer con, con dos personas en concreto que fa años, a hacer una charrada en la enrestida sobre, sobre este mismo tema. Y bueno, yo creo que esa, esa charrada nos, nos fa hace un muitismo, un muitismo goya a todas las personas que, que estemos entiéndola Antimas en estió... Larga y, y fructífera Y, y bueno, pues todos los voy a presentar Que son él tsunami, ¿qué tal? Los que, los que van a charlar de este tema Tenemos a, a Daniel Lerín Buen día, Daniel Hola, buen día Y a Lorien Jiménez Buen día Todos son historiados Y, y bueno, pues ya talló un argüello Y, y más vamos, una, una maravilla De, de poder contar con, con toda la suya sabiduría Eh, bueno, como en toda historia Y como siempre en la historia Yo creo que al principio Una mica por el contexto Y por, por la precuela Que decíanos aquí Off the record, ¿no? Por, por cómo se plega Cómo, cómo el bien En ese en en siglo XVI Y cómo llegan las relaciones Entre Aragón Y entre y entre Orrey oh, eh, No sé si, ¿Cómo principiadas Bueno, principiamos Un poco como Mocharrão, ¿no? En como dos partis. una parte también de, de, de contexto en la que vamos a charlar qué pasa en el reino de Aragón antes de o siglo XVI, hasta justificar lo, la sautitud tanto de Felipe II como de lo que va a pasar en en el respective a achoal de la y mm. Una trazada atrás yo me pienso que importa en principio charlando de que de sucesos de lo que son los sucesos, las visiones de la historia y cómo se alza la memoria, ¿no? Una traza de una trazada atrás pues desgraciadamente Tenemos una historia aragonesa que casi sido leguita desde Castilla o desde el nacionalismo español y e eso desgraciadamente lo seguimos eh, sufriendo a Villa de Güem. ¿no? De hecho, eh, de las alteraciones que ya podemos principiar avanzar, que yo me charrán o de rebelión de 1591 o a yo también me cuoco de sucesos revolucionarios, eh, tenemos dos visiones de la historia muy claras. por los cronistas y por la represión que se fa eh, de, pues, de, de esos feitos, ¿no? Y una visión anti-aragonesa, una visión anti-aragonesa que, que trata de justificar... Eh, eh, ...pues lo que lle la invasión y o retalle de fueros, y otra cuestión y pues bueno, otra cuestión... ...la otra visión y una visión apologética, en la que, bueno, pues sí que lle verdad que, que se prueba también de legitimar... Lo, lo que pasó, la respuesta aragonesa, pero ya una visión que a la fin lo que falle eh, justificar a fidelidad histórica de Orrey ¿no? y a suyas estructuras con Orrey. Y bueno, tratan de reducir os, eh, a rebelión a unas alteraciones parciales en la ciudad de Zaragoza y por cuatro nobles. Esas son las dos visiones que se fallan. Bueno, yo, yo un poco por principiar, y esta parte la podemos hacer un poco a escape, y he de, de esa reacción que clamábamos de, de, ante la castellanización, ¿no? Que, que situación que también se troban os austrias cuando plegan, cuando plegan Aragón. Bueno, lo primero que al charrar, pues, eso de, de los fueros como eh, parapeto. Parapeto tanto institucional como, ya, muy importante, simbólico, ¿no? Se un mucho de violencia simbólica y de respuestas, y es verdad que los fueros... en un ínte que se en el que se acaba de, de inventar la imprenta y al y al tubaso lo que ya la difusión ya de textos del libro de una traza un poco más eh, más importante se trova en un en un contexto en el que los fueros son un arma, una ar, porque cabe decirlo así hay ¿no? una herramienta ideológica para justificar la creación y el mito del reino de Aragón El reino de Aragón existe, y una nación, y un estado Bels autores eh, charran de que hay un estado que, eh, con un pasado medievalizante, que no se adapta a las estructuras de la Edad Moderna, y eso se puede debatir o no, pero ya era una realidad estatal, y como realidad estatal necesita también un, necesita un corpus teórico para justificar lo que son las enrestidas que vamos a tener con los Austrias. Los Austrias, como monarquía absolutista que se prueba, eh, lo que quiere hacer y es reducir o centralizar lo que son los aparatos de los reinos territorios que él que gobiernan, ¿no? Pues claro, un poco los mitos estos de la España bimilenaria son mentira. En, en la edad moderna diecis, siglos XV, XVI, XVII estamos charlando de que España no existe y una monarquía que tiene un proyecto común y soy evidente pero pero existen reun, reinos existen territorios con los suyos parlamentos, cortes monedas, fueros, leyes y ahí se hiela la, la historia ¿no? Y la historia evidente de lo que va a pasar con Aragón Aragón tiene su administración que es la Diputación General ...en la que Antimas, pues bueno, tenemos que charlar... ...de que el rey tiene su, o suyos representantes... ...uno de ellos, pues ye, ...uno de ellos, no, o más importante o virrey... ...o lugar sí. tenía en general, que se dice... ...en, nuestro, en, en nuestro lenguaje jurídico... ...y claro... ...en ointe que o virrey... Eh, ...principia a faltar... ...o principia a, a tomar decisiones... ...contrarias a los fueros... ...o a lo que piensa la, la nobleza del país... cuan cuando ya problemas... Por eso, y es muy importante, y esto luego también me pienso que podemos tornar a Otema, y es que cuando, cuando se engarchó la Antonio Pérez en, en estos sucesos revolucionarios... Lo que chila o pueblo, eh, las élites políticas y o pueblo, las clases populares, porque hay una revuelta popular, lleve viva la libertad. Mm. Eso muy importante porque, bueno, tanto se nos plene la boca o se les plene la boca a muchos con tema de democracia y libertad en aquella época, y eso era la vanguardia total en cuanto a, claro, viva la libertad, ¿por qué? Porque llegan contra fuera lo que se lleve haciendo y se lleva en eh, restinto contra lo que los las leyes naturales del país. Eso por una parte. Por otra parte, un poco, y ya íbamos rematando lo que, pues, esta parte de, de castellanización o un poco de contexto con los austrias, que, que le va a charlar un poquito de los mitos, ¿no? Ya antes decíbanos, ¿no? O tema de, de la importancia de la imprenta, de los cronistas, pues, bueno, había una serie de churistas que van a tomar los, los foros de Aragón y los van, a, los van a meter en una tuca, si podemos uh -huh. emplear esa expresión de, de, de mitología, ¿no? Como, como si está siendo referente a nuestra identidad nacional. Otros pueblos pueden tener la luenga, pueden tener, no sé, la geografía, pueden tener otro tipo de, de, de identidad, pero la nuestra en Iseinte en, en, en, en y eran los fueros, ¿no? Asleis. Y, y en alrededor de esas ley ya asuntos reales que son los privilegios, las observancias, y otros que se creían tachustificar. Echáramos, por ejemplo, de los fueros de Sobrarbe, que son mitificados como. como unas leyes antiguas que no pasan del siglo XIII, pero que son eh, reinventados, ¿no?, está, empleando esta expresión que a Yo me cuaca muy de Rich Housman, ¿no?, de la invención de la tradición, está, para petar lo que lleve el escudo, el escudo identitario de Aragón, Jerónimo de Blancas, Publica un libro que lle Aragonensi un rerum comentari, latín eh, comentarios sobre los asuntos de Aragón en 1588 el ya de una, eh, ya el ambiente y complicado en Aragón con las alteración y este libro lleva un resumen de los fueros de Sobrarbe y se fa se redacta en seis en seis leyes redactadas en latín al estilo de las doce tablas bíblicas. Y pienso que con este ejemplo queda muy claro lo que son, lo que, lo que lleve esta mitología. También podemos charrar de, de otros autores, eh, por ejemplo, de, de Gauberto Fabricio de Bagaz, quien eh, un siglo antes, en 1499, Eh, escribe la crónica de Aragón. Estoy eh, como un libro de historia, de historia de Aragón que sí que es eh, verdad que bueno pues un poco lo que fa eh, lo que fa este autor y eh, retrotraer eh, o pasar aragones pues prácticamente a lo que son eh, momentos bíblicos y lo que lle eh, pues es un poco y eh, una visión simplista ¿no? porque siempre se ha charrado pueblo aragones como o pueblo eh, esleció para historia. <risa> os suyos enemigos son malos malismos, no, por decirlo así, nas, pero bueno, es interesante por por la traza en la que justifica lo que es la Reconquista, los eh, lugares por los que pasa, como Sancho de la Peña, Oroel, Chaca o Condado, Reino. Es un libro interesante, no por nada, no, porque Antimás echará mucho siempre de manipulación de historia, pero bueno, la historia como narración también tiene un valor antropológico. Y era Yo me pienso que el objetivo era perpetuar una mena de ballgame, de espíritu, del pueblo de Aragonés, y, bueno, pues, hacer literatura sobre el tema, literatura a todo poder, lógicamente. Bueno, y este libro, eh, ye, en contexto, con otros eh, otras mitologías históricas que había en Europa en esos íntes, eh, podemos charrar de... La reinterpretación de la cultura inglesa, de la historia inglesa, que se fa en Isasañadas en 1485, y, y parellano, con la obra de Sir Thomas Mallory, eh, La Morte eh, Muerte de Arturo. Y luego tenemos también la leyenda de Franción... que lo que falla fa es relacionar eh, la creación de Francia, del Estado Nacional Francés con la fundación de Roma por Eneas. Es decir, hielo normal en la época. Y de una traza a otra, pues Aragón, como tiene o suyo aparato y tiene o su a suya capacidad de hacer estas narraciones, también lo fa posible. Con lo cual, pues bueno, esto, esto de los mitos llega sinas. Lo que podemos principiar ahora ya llega un poco a charrar de lo que de lo mm. que nos toca, ¿no? Un poco con impuestos ambiente, llega o siglo XVI, que lo mm. podemos charrar como la desnacionalización del, del reino de Aragón. A principio, charrábanos, ¿no? De visión, de sucesos y cómo se quiere reducir lo que lleva proceso histórico de las, de las alteraciones. Las alteraciones de Aragón tienen varias partes, varias partes, y, y se charra, pues bueno, de, de un reino en crisis, porque eso sí que lleva, ¿verdad? Eh, vía crisis social, crisis económica, vía fracturas a todos los niveles, eh, revueltas eh, callejeras, luitas antiseñoriales. en restidas con Ceyils, vía bandolerismo, el ambient, el ambiente que había en Aragón y he complicado y he complicado en, en, en, en ese momento. También es verdad que bueno que que contra esta mena de visión de Aragón como ya un país medieval que lo que tenía que hacer y pues eh, doblar a O chenullos y, y que pasase por de encima O tanque de, de los Austrias Via visions muy interesantes Que charran de que claro en Aragón con, con todas estas cuestiones relacionadas con la rebelión De 1591 Lo que se falle Una, bueno, como podemos decirlo eh, Una mena de De prebatina De lo que lleo derecho de Resistencia o derecho de Resistencia Y era la vanguardia de la época y como, No sé si lle como charrar ahora de Dio 15m <risa> o revolución de democracia real ya, y una bueno, y una una broma no pero pero en la época claro o derecho de resistencia y era eh, o derecho de resistencia a una imposición real sobre todo se teoriza en un mundo calvinista y protestante por cuestión de no las monarquías absolutistas son son católicas pero nosotros lo que tenemos y es un, una teorización de cómo eh, luchar ...contra un rey que ha feito contra fueros... ...que lo que no ha feito es respetar las leyes de Aragón... ...y bueno pues había muy había mucha literatura de la época... ...y llevo una pena también... ...por lo que charramos de la censura De impuesto de 1591... ...porque me pienso que si las cosas saben esta de tal traza... ...y es probable que Aragón... ...pues hizo podíamos estar charrando de un paradigma... ...de lo que dio derecho de resistencia... Mm hizo -hmm. por una traza... Por otra, bueno, podemos charrar, pues eso, de, de lo que son las partes. Vi como tres partes de alteraciones, alteraciones institucionales, alteraciones sociales y luego también son las alteraciones políticas, lo ¿no? que son un poco o me la cuestión. Bueno, las alteraciones institucionales en realidad principian con el matrimonio de los reyes católicos. ¿no? En 1469, pues bueno, se principia a charrar o a, o a charrar, lo que él, él lo que lleva el Estado el Estado hispano moderno con su aparato administrativo se creía una serie de estructuras que claro van a van a entrar en en colisión con lo que lleva con lo que lo que son las estructuras del país primero se creía la Audiencia Real que lleva un Consejo de cinco juristas que en primera son naturales del Reino o sea son especialistas en las nuestras leyes y que de trazado atrazado de atrás lo que lo que van a hacer llevó votar o aconsejar sobre sentencias que dieran los oficiales del reino. En paralelo a esto se creía también o el, el Consejo Supremo de Aragón que pues bueno ye un sí que lleva una estructura ya de más centralización institucional, ¿no? pues un poco tacharrar a tabular y aconsejar y tomar decisión sobre cuestiones relacionadas con política exterior de los de los uh, dominios de la corona de Aragón. Mm -hmm. Claro. Y luego tenemos un, una, una tercera parte que está sí que, que es interesante, que es la instauración del Santo Oficio, la famosa Inquisición, que este sí que es una herramienta clara de, de control político político religioso por parte de dos Austrias, ¿no? Esto sí que es el objetivo y la unidad religiosa y también la, la homogeneización política de la península. Bueno, con el tema de los santo oficio se ha escrito mucho y había muchas sentencias y muchas quejas, por partidas cortes aragonesas, la ciudad de Teruel también creía unos procesos contra o santo oficio y bueno y tenemos que decir que no no es anecdótico que o primer inquisidor de tribunal del santo oficio en Aragón, Pedro Darboes, muera asesinado. En 1485, o sea, dos años después pues de creyarse, mientras asistía a misa en la ciudad de Zaragoza. Una conspiración allí que también lleve bastante documentada y que muchos historiadores pasan por encima, pero ya interesan para ver cómo era el ambiente entre mmm, el ambiente en Zaragoza, ¿no? entre las familias de conversos, personas personas de la. de la baja nobleza sobre todo que eran pues bueno que no llevan con buen con buenos huellos eh, la cuestión del santo oficio el santo oficio que en el, que encima tenemos que decirlo que yo primer órgano que rompe a inviolabilidad territorial del reino de Aragón porque yo, yo un aparato que que se que se salta que creva lo que son las fronteras del reino Cuanto a, a San, San Pedro Arbues, San Pedro. porque lo facilitó un santo ay de dar Sí. Yo, yo creo que hay una historia, fiendo un chique paréntesis, que que hizo que también cabría... No, no nos íbamos a meter ahora, porque si no, ya no si nos no, pueden dar las uvas, ¿no? Lo matamos. Sí. Pero sí que la chen que que se lo mire por por internet y tal, si no ponéis en esta historia, porque lleve bien interesante y, y eso, y bueno, creo que tiene capilla, ¿no? Aquí en sí, sí. en la SEU en la de Zaragoza. Sí sí, sí, sí, sí que tiene capilla, sí. Por pues eso, recomendamos también que estos os informes de de esta historia que lleve bien pinchado. Continua, y una historia y una historia pincha pincha sí y luego claro a la fin y como apreculada da aprecula no qué va a pasar pues hizo a la fin pasa, pasan estas cosas no y era el ambiente eh, hizo bueno un poco por, por charar de, de santo oficio y el papel que va a tener pues en, en, en, en el proceso causal contra Antonio Pérez y, y lo que es la rebelión de 91, noventa no Eh, también se creían estructuras eh, de control policial, ¿no? como la Santa Chirmandá, y una policía central cuya función en primera y era controlar o tratar de resolver o problema de bandolerismo, otro problema de bandolerismo que hay un problema entre. Pues como una guerra de mafias, de guerrillas, entre señores, laicos, eclesiásticos... Bueno, pues o bandolerismo, la verdad es que en lo que son los países de la corona de Aragones, tío, una, una tortura entre entre cometas, vamos a decir, porque asoló asolaba eh, de una traza bastante importante lo que ya o campo aragonés. Tenemos también las alteraciones social las alteraciones institucionales que en realidad lleven las estructuras que se han creado, que han creado... Los austrias para controlar, pero luego tenemos las sociales, ¿no? como, como la sasteración social, ¿no? Cómo llega la estructura social del de reino. Lo primero, calcharra de las luitas entre concellos, que son frecuentes, la mayoría de las veces por causas económicas, luitas relacionadas con propiedad de aguas, delimitación territorial, bueno, pues un poco los temas normales por control, por, por el control de los bienes económicos. Eh, luitas entre banderías locales también y por el control de las instituciones municipales. Aquí, bueno, se pueden citar varios puestos donde eh, hacen restidación importantes, como Calatayud, La Almunia, cariñena la Valdecho, Balbastro, pero Cal Charrar de Zaragoza, como capezado país, porque Zaragoza tiene un, un no no ni un fuero, Privilegio 220. veinte. Privilegio 220 veinte y como si sí, una mena de ferramenta legal que se creía con Alfonso I o batallador. en en 1129 y se creía para pues eh, pues como lo como lo podemos decir tasa lo intereses de Zaragoza ante cualquier causa y es decir ellos eh, en un inte pueden confiscar Eh, engarcholar e incluso matar, asesinar a una persona que, que viole o que, pues, que haya feito violación de, de derechos que ellos chuzgan entre esas 20 personas que son como 20 sabios eh, 20 presocios eh, sí, sí, exacto, sí, una representación gremial extraña ¿Qué, qué, qué pasa con esto, porque como hay una herramienta tan poderosa, Zaragoza abusó bastante, bastante de tema y, y bueno, pues eh, y era mm, y era bastante frecuente que esto, pues, pues, pues saliese de una trazada a de otra, no, privilegio 220. Y creíase pues, eh, problemas, ¿no? Porque, bueno, no tenemos ningún problema en, en pullar dica la montaña para hacer justicia por la por ciudad de Zaragoza, lo cual ya es curioso. Por otra trata también podemos charlar de los movimientos antiseñor, visto. Los pues Zaragoza no siempre tan simpáticos. Los que Zaragoza. Son, no sé, que, que... <risa> siempre. ahora <risa> pullanta esquiar, ¿no? Antes pulla no está a matar. ¡Eh, hemos amillonado! Amillonado. <risa> Luego podemos charlar también de, de los movimientos antiseñoriales, que, que esto no solo es específico de Aragón, se reproducen por, toda, por todo el antiguo régimen. pero bueno, también es verdad que la situación de campesina de Aragonés y era, era durisma y el régimen señorial y era bastante bastante cereño, bastante fuerte pues, bueno, aquí tenemos que charlar de, del abuso ¿no? del jusmale male tractandum que se charra pues que el, el, el o hito que tienen los, los señores a, a castigar a los suyos vasallos y, y de una traza a atrás pues eh, vía levantamiento se, señoría, se nariza, en ayerbe y calcharrar de uno especialmente importante que el, el condado de Ribagorza, condado de Ribagorza, que no lo controla Felipe II y que claro pues tiene un, una estructura territorial muy gran y todo y todo lo que conocemos como la bueno incluso más de lo que el Ribagorza comarca la actual no el condado era era muy grande Eh, vía unas luitas por controlar el condado de Ribagorza, y aquí pues entran en escena lo que son ba eh, bandoleros, eh, pues bueno, que van a apoyar a o titular do condado, eh, el duque de Villahermosa, otros apoyan a Felipe II, vía una guerra de guerrillas, vía una balcanización total en lo que lleve Ribagorza. O el temado bandolerismo, ya hemos charrado, ¿no? Que, que una trazada atrás eh, no se resuelve en el siglo XVI, continúa. Contina, a La Nueva Planta, bueno, incluso de impuestos, eh, Los Chicamen, y bueno, pues el tema de mandolerismo no nos vamos a extender, ¿no?, pues eh, tra tratar un poco de, de apoyarse, son las luitas normales que había entre concellos, entre señores, y bueno, pues hay una traza de hacer de, de visible la violencia política que había en la época político eh, político pseudo militar, ¿no?, si podemos emplear esa parola. Y todo esto ya nos enfila a lo que son las alteraciones políticas. No hemos charrado de las alteraciones políticas porque lo que son los sucesos revolucionarios de 1591 no se pueden entender sin unos pasos que se dan antes tabellero ta cual cualquier el ambiente. O primer paso ye, o pleito de virrey extranjero. Hemos charrado de de un máximo representante real en Aragón en ausencia de rey que y era o virrey, o no, bis, virrey eh, o tema y era que, que, que se va pautado que siempre, en medida posible o virrey está en natural do país natural do país eh, en, en lo engache de la época reñícola eh, bueno, Aragones sin más claro, lo normal o... Lo normal en los austrias siempre se van a apoyar en, en, en personajes castellanos apoyan a la cultura política castellana y eso significa que designan de traza bueno de traza continua a, a personas de la alta nobleza castellana y andaluza sobre todo eh, para eh, ejercer el, el, el cargo de virrey Esto va a crear pues una situación en la que en la que los eh, las estructuras aragonesas, la diputación, o justicia, la alta y la baja nobleza protesten reiteradamente, pues justificándose con fueros, fuero de 1300, en las Cortes de Monzón de 1552 también se vuelve a charrar disto. Bueno, pues había un ambiente eh, complicado, ¿no? Por pues, encima, pues bueno, se charra de, de asuntos también, bueno, mitológicos o no, de que en Aragón siempre en primeras vía bioleis, antes que reis las leyes son las que cal respetar bueno, todo esto de lo que somos charlando, la postura real y que no hacer caso no hacer caso nunca y de una traza a otra chugar también con los intereses de, de unos y de otros tratar un poco de dividir a la alta y la baja nobleza y eh, ofreciendo privilegios a unos, a otros, y tratar un poco de, de como se eh, osa decir de marear, de marear a perdiz, ¿no? data traza había un, un también un conflicto territorial que ye, ye interesan y es interesante y importante mencionar lo que son las alteraciones de Teruel y Albarracín, Teruel y Albarracín no son reconocidas como como bueno, y eran las comunidades más libres eh, de todo el reino. Tenían un autogobierno muy fuerte, a suyas comunidades de aldeas y se organizaban de una traza administrativa y política muy independiente. Pero ya eran aragonesas, eh, estuvieron en el proceso de reconquista de Aragón y bueno, pues eh, eran consideradas aragonesas. O problema es que eh, por el tema judicial o por el tema de impartir justicia no, no podían eh, recurrir a justicia de Aragón. ...aquí sí que es verdad que... ...los problemas principiaron con Fernando II... ...que él alegó que estas comunidades... ...no perteneceban a y no, eh, ...no podían acudir a o justicia de Aragón... ...y eh, allí principió... ...pues un poco la, la situación de alborotos... ...de revueltas... ...con Carlos I... ...contiene esta política de intromisión... Eh, ...Carlos I encima envía oficiales suyos... ...a estas comunidades a controlarlas... ...enteró y se recurre a Ojusticia... Eh, en Albarracín vía situaciones eh, parellanas, eh, bueno, pues vía como una, bueno, como agora o tema, o tema de, o procés catalán, ¿no? Con, con pues, si so, que si van al Tribunal Constitucional, que si los atos recurren procesos, pues ya un poco, un poco en este ambiente, para que el ambiente va más y se producen situaciones de, de violencia. En 1572 eh, había una invasión, ya había una invasión previa a la, a la de... a la del 91, en la que las tropas reales entran en, encima en Semana Santa, con lo que eso significa para la época, y los soldados eh, ejecutan mil atropellos entre la población, para fustigar y tra tratar un poco de, de meterlos en, en vereda. y como una escalada de, de sentencias y de violencias, y de una traza otra pues bueno, eh, a la fin consiguen eh, que se reconozca que puedan que puedan ellos emplear lo que son las leyes generales del reino de, de atatraza que ya con Felipe II bueno, torna a enviar oficiales propios eh, se producen a travegada levantamientos en Albarracín y el ejército entrará en la ciudad al mando de valenciano Alonso Zanoguera. Bueno, ...pues ya como una situación de invasión... ...en la que antimasisto ya... Eh, ...pues coincide prácticamente no tiempo con... ...con la causa... ...bueno, de Antonio Pérez y Choán de la Luza... ...y como que se implementan allí... ...ta... ...ta también el ambiente que es que... ...que vía por y el barracín... ...son de las... ...de las pocos... Eh, ...de los pocos colectivos territoriales que apoyan... ...bueno, que, que prevanden de enviar eh, refuerzos... cuán eh, se separa lo que el el el ejército foralista no ya una una causa común una solidaridad y y, y ellos lo lo valoran de esa traza con todo y con esto ya entramos verdad en en lo que serían as, la rebelión de mil de mil 92 los sucesos revolucionarios que... pues bueno, tratan... Sí que es verdad que la historiografía aragonesista ha prevado de ser una, una visión irredentista dos mismos y, y con razón también, pero bueno, tenemos que echar de la historia como ye y sobre todo avanzar que desgraciadamente eh, había un blindaje documental a posteriori en cuanto a archivos, accesos a determinados testimonios que lo que... Prevadecer y oscurecer la realidad de unos procesos que estuvieron mucho más grandes de lo que inclusive a día de hoy, que ya había cosas escritas, podemos saber. De hecho, he traído un libro de Jesús Gascón, que es uno de los historiadores que tiene una tesis doctoral sobre el tema, que es Charla Aragón en la monarquía de, de Felipe II, lo recomiendo, y un libro que sacó o rol de estudios aragoneses en dos tomos y que charla de todo esto, y él, en muchas páginas, Eh, pues charra de, de, de, de, de la imposibilidad de saber de, porque había una sospeita de que la represión estuvo mucho más dura y que encima faltan datos faltan son ausencias que justifican pues eso, que, que se quería un poco tratar de amagar lo, lo que pasó aquí en Aragón Yo por, por resumir una miqueta todo esto que, que hemos charrado para a plantearnos porque ahora ya principia lo que sí que son la, las propias alteraciones ¿no? de, de 1591 eh, alteraciones u uh, como como dices tú procesos revolucionarios que antes más me encanta ese, ese nombre eh, pues eso yo al tubas bueno cal que quede claro, ¿no? Que que yo cuento que toda la chinga escuita ley sigue tierra de Barrenas, pues ya lo saben, ¿no? Pero que en 1591 Aragón y Castilla eran dos estados independientes, vaisa una misma monarquía, pero que tenían leyes, que tenían que tenían una independencia total, ¿no? con con ellos que no me a suyas, tenían las suyas propias cortes y que tenían en en caso de Aragón a a justicia. Y y detrás detrás pues hizo pues que venía y y se poco más de de un siglo bueno menos de de un siglo que llevaban las las dos coronas juntas que no ha estado precisamente pues un, un remanso de paz y un buen rollismo no como nos quieren ver entender ahora todas esas que que tacha de manipuladores de la historia a otros y que y que nos dice que España hay un país de de tres años no pues hizo yo creo que que esas esas dos ideas que claro, hay que queden claras no que eran dos estados diferentes y que sí que lleva conflictos tanto internos como como entre entre Aragón y Castilla eh, que le levantan porque yo creo que, que encima y asinas no que, que bueno pues lo de Antonio Pérez y, y todo todo lo que pasó en 1591 y 92 y un mica reflexo de de todo lo que venía pasando mientras todo el lo siglo anterior no que no hay una no hay una cosa que se les ocurra que, que diga Felipe II, nada ah, pues me da por aquí no que venía Mesmo, no sé si planeado Eso ya seremos a todos los que lo he de decir Bueno Dimpas pues esta filosofada Todos de eso continuar Muy bien Díxale, y y sale, que Yo encara no, no Ni en, cara, ni, ni en el Tartim En cara no Para esperar y tuviera Que yo lo que importa Si sí, <risa> yo importa, ¿no? Y si, yo, si yo, y no yo. no <risa> Y si soporte vital tal que eh, La conversación pueda continuar Sí, sí Bueno, pues eso, eh, charrando de sucesos revolucionarios de 1591 y 92, eh, bueno, vía como podemos charrar un poco también, bueno, charrar un poco de esa leyenda de, de, de Felipe II, ¿no? La leyenda negra de Felipe II. Bueno, y sin cursa que te interrumpa, a otra vegada somos charrando todo el rato de Felipe II, quien llega de, de Castilla, porque en Aragón llega o Primer Felipe, pero bueno, pero sí, yo soy partidario de clamarle a Felipe II, ¿eh? sí, sí, eh, por lo, por no estorbar a lachen eh y era Felipe II de Castilla Felipe I de Aragón pero por no ser un poco porque en realidad no o, o, o nuestro Felipe V actual aragonés y el, el Borbón cuando en realidad sí. es el Felipe V famoso y el de la Nueva Planta y un poco por no hacernos ha o sea, he echado un lío con estos temas <risa> pero bueno los Felipe siempre han molado mogollón, los eh. Felipe en, en Aragón si sí, sean sí, esto, nos reís. unos reis unos reis bueno en fin pre, preparaos no de sobras <risa> charrando de la leyenda negra de este señor, bueno, a la, yo me pienso que tampoco, y tan, y, a la leyenda negra de Felipe II tiene que ver más con con, con pues ya no, o principio de, del ocaso de, del imperio hispánico y, y, de, y de la armada invencible y de las luchas contra herejes protestantes en Aragón sí que es verdad que podemos charrar de un rey porque Antimase hace unos meses en un En una visita turística en Huesca, se fue a poner la, o concello, había una estatua en había una estatua de, a dedicada a o Justicia, Juan de la Luza, en, en el interior del patio, que convidó a la chena, que yo curioso tema y bueno, pues la persona que llevaba que la charla, pues hizo charro de, de, pues hizo de Felipe II como como uno de los reyes más eh, odiados por los aragoneses a lo largo de la historia y no y me facilitó gracia porque vivía muy tachen de ahí fuera y se quedó sorprendidos. Claro, cuando ya cuentas lo que pasó, ¿no? Pues bueno, de una trazada a otra puede estar más odiado menos, pero bueno, se, se preva a entender, ¿no? Pues sí que es verdad que luego sí que eh, había cierta narrativa o literatura que pues trataba un poco de meter al a señor Felipe II un poco en, en cuarentena, ¿no? Por ejemplo, leí una cita de, de, de La Sala en, de, del siglo XIX... Eh, liberalismo romanticista que charla de Felipe II en estos términos. Cuando harto de matanza no podía ya refrescar sus fauces con sangre a aquel sediento tigre, porque no la tenía mano para derramarla, imaginó un indulto general, en el que los exceptuados la real gracia eran más que los delincuentes, intercalando una cláusula por la que pudiera traer nuevas víctimas para dar de refresco nueva ocupación a sus enemigos. Claro. Esto suena pues como si estase no sé, sí, sí, es auto, ¿no? un, un ser distos que solo quería que sangre tasaciera suya y ta, no no y era así, no es la cuestión. De hecho, lo, lo normal, lo normal disto ye, eh, lo normal disto ye lo que charra o conde de o conde de Morata cuando la consella tras los motines de los caracharraremos de mayo y septiembre del 91 y le dice si su majestad no pone remedio inmediatamente, tendremos otros Países Bajos. Es allí a realidad de, de los sucesos revolucionarios. En un Inte en lo que vivía fracturas importantes del Imperio hispánico bueno de feitos, Países Bajos independizaron un tiempo de impuestos con Aragón si no controlaba la situación y se les podía ir a cosa por otro puesto de feito viachen yo yo no lo comparto porque si mantenemos una tesis cal estar coherente que dicen que que no que las revoluciones de mil y uno son el primer intento separatista de la historia de España bueno, y es cierto porque España no existía pero sí que es verdad que, que era como claro, llegaba primer pues a la media de bueno, sí, sí las eh, las germanías y... pero tampoco eran movimientos tan claros de fractura, eran más de fractura social me pienso yo, no sé, eso ya lo puedo ¿no? ¿Lo puedo sí, luego, y, sí, bueno, yo pues, en charramos pero, pero... Bueno, lo que llegué claro es que ya una, o sea que se entremezclan cosas, ¿no? ...que encara no podemos charlar de, de naciones en un sentido moderno, claro. a, a la vez, eh, o sea, los conflictos sociales, o sea, por, por ejemplo, cuando charramos de bandolerismo, pues, y lo que dicibas tú antes, o sea, que, que de cabo ta cuán, país que charremos más de, de organizaciones paramilitares, de mercenarios, de hecho, que, que opena con un sentido político antes que no para eh, eh, bandoleros en un sentido tradicional... Hay o sea, y que las parolas que tenemos para pa explicar eh, los fenómenos de la primera modernidad, o sea, de la construcción del Estado moderno, las eh, parolas que tenemos en cara no, no sirven exactamente a definiros, os, o, sea, o sea, bellas palabras son pro viellas, son fan referencia a la edad media, y bellas parolas son son pro modernas y fan referencia a fenómenos contemporáneos. O sea, y era un fenómeno tan innovador políticamente como son las alteraciones aragonesas. en un sentido político de identidad de identidad, eh, de identidad eh, nacional o pronacional, en, ca, en cara no tenemos palabras claras o o sea que que fiquen, o sea, o concepto en una parola, ¿no? Pienso eh, que alto bajo ese y el problema, ¿no? Que tenemos para pa definir. Claro. Sí, sí, no que a la fin cada la moderna y complicada por eso, porque llega a caballo entre un mundo otro y Y bueno, pues eso y ¿eh? lo que. Y, y que yo creo también que la Chinlo quiso oye ¿eh? una de las cosas que siempre cuesta mucho de. <coughs> sin duda. De, de explicar, ¿no? Que los conceptos modernos que tenemos de Estado, de Nación, de Toys, o pre van a aplicarlos sí. al siglo XVI y ya inaplicable, ¿no? Cuando, cuando meten estas mentiras, eh, pues eso, pues Esperanza Aguirre, Rajoy, o, o tal, de los 3.000 años de historia de España y no sé qué. y por qué hizo porque saben que un público aquí le Charrán eh, todos estos conceptos y tal los trafuca mucho los veía con veía la historia con la con la amistad del siglo XXI. Sí. Mm. sí sí sí ye, ye de, la, de... de la realidad del siglo XXI, no de la amistad de la historia del siglo XXI, claro y de dar de dar sí sí pero por eso que a la fin un poco lo que lo que tratamos de mostrar no con este programa y pues la, que la realidad aragonesa de la época y era compleja también Pero y era una realidad, la respuesta de, de os, o a Revolución de Noventa y tienen que ver porque lleva una realidad que eh, creyba que se amenazaba lo que era la nación aragonesa o pueblo aragonés hmm. o país, ¿no? no hmm. Sin más, no, no, no, no pienso que, que, que, que, que esta sea otra cosa. Y, al, y algo muy importante, y con esto ya un poco principiamos a. A, a explicar ¿no? lo, lo que son las rebeliones de 1591 Llega tema de disputar eh, la jurisdicción Aquí no podemos charar de soberanía igual Como como en el siglo XXI Pero yo tema de disputar la jurisdicción Me, me pienso que esto es lo más importante Por lo que Felipe II decidió hacer a invasión, hacer a invasión y, y decapitar a o máximo representante a justicia en el reino ¿No? Y era porque, claro, el aparato administrativo aragonés le irá disputando la soberanía. Le irá disputando la soberanía. Claro, eh, desacatos contra ministros reales, el peito de Ovirrey. Eh, se cargan a un emisario real. Eh, declaración de resistencia a las tropas reales. Una declaración de resistencia que, como decir, bueno, ven, venir aquí, que os vamos a dar, no? Eh, convocatoria y reunión de tropas. Eh, nombramiento de oficiales y capitanes. Eso, oye, la... la La, la soberanía do monarca, y Yo, claro, y en una cuestión ya un poco de decir que, bueno, esto es que pasa con estos, ¿no? Claro, y asinas. Y, y ahora que charras así, que charras así y, que, y, y todo esto, vía a vegadas que me fui cruces que seamos Ereus o, o que seamos o que so mismo país que, que, fe, que febáis esas cosas, ¿no? Que, sí. Que ahora somos aquí hiperdomesticados y... Puf. Bella cosa pasó en, en fa cuatro siglos que domesticó de Antimás lo vamos a charrar, ¿no? Porque porque se charra mucho de que esto ya era una, un contubernio de cuatro nobles, eh, o pobre Chuan de la Nuza, que ya era joven, mal aconsellado, que seguía otro mito. Y, y cuando, cuando, Pues y he demostrado que las clases populares... En, sobre todo en la ciudad de Zaragoza pero también en otras partes del reino y eran, y eran con esta causa y eso no oye por devotivo ley o no hay una cuestión que coincide y pro sino pues lleva una sensación de agravio lo suficientemente fuerte como para revelarse contra un rey claro, que eso son palabras mayores y a la vegada se descontextualiza pero ya revelarte contra un rey un rey que encima lle o máximo representante de, de la cristiandad claro, no no no lle, no lle poco, ¿no? de todas trazas todo esto claro encima principio de una traza un poco vamos a decir eh, forzada no porque y el el encarcelamiento de Antonio Pérez ex secretario del rey acusado de asesinato ...huye de Castilla y se refugia en Aragón... O sea, ...él tiene ascendencia aragonesa, ¿no? Sí, es suya, de parte de May... ...por parte de May, creo, o sea, él no ya aragonés... ...pero tiene, bueno, sí, sí, y él, sí. os, los, los fueros le, le protegen como como persona... ...y él se acoge, se acuye a un privilegio de manifestación... ...bueno, no hemos charlado privilegio de manifestación... y era uno de los corpus o de los derechos más avanzados de la época en cuanto a, a garantías procesales porque esto es lo que te permitía y era eh, que no ya ves una detención arbitraria contra tú, que no te fesen torturas con lo cual Antonio Pérez se aproveita de esa situación pero bueno un poco pilla respaldo en, en el reino de Aragón claro eh, él con este en ointe que se acuye a, a, a privilegio de manifestación entra en la jurisdicción de justicia justicia, ¿no? Que llegue la persona que, que protese este derecho. Yo no sé, sin cosa también que yo te voy interrumpiendo de que sí. me surten dudas. O, sí. Con el privilegio de manifestación yo no sé si lleva cosas parellanas pero en otros estados medieval, o tal, o lléranos... Porque también muchas vegadas mitificamos una miqueta, ¿no? Lo derecho aragonés como una guarancia de libertad y de no sé qué. No sé si sabes de... Más que más en el norte de Europa. O sea... Eh, o sea, pues los os países de tradición, de tradición jurídica eh, charmánica, eh, Tenían figuras parellanas de la misma manera que, que pues, tendremos, o sea Lombudsman, ¿no? Que, que, que país que lle, o sea que, que, que en, en que más, más tardío que, que no pasó justicia, pero que, sí. que, que ya figura que, que ha quedado ta, ta historia, el Ombudsman, eh, de, de la suya tradición consuetudinaria con Tenían eh, bellas historias de paraellanas a, a esto. pero en la resta de, de Europa y ya y ya me da de figuras em, e van a perisú del ordenamiento jurídico de general y yo no quita ataque en en las ciudades eh, más libres no o sea pues en, a, en de ciudades italianas o o de del sur de Alemania de de, de Holanda y tal eh, os avances de de burguesía porque esto eh, Por un regular son avan son avances eh, como no existido la la, la, la segurera ¿no? pues son avances de burguesía en este ente no son los avances de, de de burguesía en las luitas, en las luitas con, eh, en los concellos que que van a quitar estas estas concesiones de los reyes o de dos nobles no estas fi figuras de de protección de derechos no de derechos procesales ¿eh? ahora no me acuerdo eh, ejemplos concretos pero bueno envía, envía, no envía muchos mm. sí sí pero bueno en realidad en, en en Europa Mediterránea o en la Europa antiguo régimen Re prácticamente se puede decir que la excepción llega Aragón sí que mm. es verdad que se ha mitificado mucho esto y no o, o feito de, de acullirte a este privilegio no, no recayaba en tanta en como podíamos pensar pero existía lo cual pues bueno una traza de una trazada traía una garantía en un INTE y por lo menos eh, con, timparado con otros con otros me eh, visto no era una No, llega era un país de utopía liberal, pero pero bueno, por lo menos... Y, de hecho, había hay mucha literatura relacionada con, con, con, con, sobre todo, con estos dos privilegios, ¿no? Proceso de firmas de manifestación como como una excepcionalidad interesante a lo que ya he historiado derecho comparado, ¿no? Por decirlo sí. de otra de traza. Sí. Claro, y eso ahí era un poco la cuestión, ¿no? De cómo han... todo esto sucede con por un tema... que encima y lo que se emplea de impuestos para justificar historiográficamente eh, lo, que la, lo que son las alteraciones, ¿no? O Márquez de Pidal, que un poco el, la persona que, que escribió la obra, vamos mm. a decir, que se ha mm, dechitimado como... La interpretación españolista de, sí, esa de las autor alteraciones. o, o referente documental. ...centra su tesis en, en Antonio Pérez... ...cuando la realidad viene... ...bueno, los hemos charrando de muy to antes... ...lo de Antonio Pérez yé, pues, y eso... ...y e, apurna, ¿no?... ...de una traza de atrás... ...y una purna que, claro, altera por la situación que había... ...en, en Zaragoza y en un país de complicada... ...y altera muy to, ...porque había, eh, había como... ...cuatro parties, ¿no?... ...lo que son los sucesos revolucionarios... ...la primera parte que es la procesal... que y de abril de 1590 que Juan cuando, cuando fuya Antonio Pérez y Plega y Plega Aragón y o primer motín, o primer motín que que se produce eh, una añada de impuesto al tubaso el 24 de mayo del 91, Antibasvi un también una anécdota, porque justo cuando entra Antonio Pérez en Aragón, eh, pasa una nuey en Calatayud. En Calatayud. pues ahí ya los emisarios reales tratan de de encarcholarlo. Pero no lo consigue. Había una protección en un. Ajá. Como se tenía apuntado, creo que ya era en el antiguo convento de San Pedro, puede estar. San Pedro, sí, puede ser. Bueno, eh, sí. eh, el reino de Aragón ahora ya sabe de la situación y, y van, a, van a proteger a, a Antonio Pérez. Decía que son varias partes: la procesal, ¿no? Que que decíbanos. Luego la coactiva, que llega desde el primer motín de mayo. Al segundo motín que el 24 de septiembre de 1591, en el que ya había como una pullada de violencia, la fase radical, que es la fase en la que se produce la declaración de resistencia por parte de, de, de Orrey, no ante O'Reilly y luego ya... ...tenemos la fase, la fase militar... ...que llegó la invasión en noviembre... ...y que la fase militar inclusive... ...bueno, dura incluso... ...de impuesta decapitación de... ...de hecho porque tenemos también... ...un episodio posterior que son las clamadas... jornadas dos dos bearneses... Sí. ...con lo cual pues eso, tenemos a... a ...perdón, a Justicia, a Antonio Pérez... ...que se acuye a este privilegio... ...y en, en dos motines... Lo, lo, ...lo rescatan y lo trasladan... ...de la cárcel de la Inquisición... a la de manifestados, la cárcel de manifestados que era la cárcel de justicia que se trovaba antes en lo que era la puerta de Toledo en Zaragoza ¿vale? por que la que no lo sepa, pues un poco tiene ahí la puerta de Toledo como, como otro sitio simbólico para hacer un monumento más ¿no? para hacer un paseo <risa> turístico que nunca lleve lle, lle malo, bueno, o tema hice, no que se produce, en, se produce este traslado y mientras tanto en, en, en este segundo motín Muere el máximo representante en a, eh, del rey en Aragón, que es el Marqués de Almenara, el virrey. S situación grave porque llega como bueno. amortalado a rey, ¿no? Por decirlo en una traza. Mu muere o lo matan. Lo matan, de... lo matan. Sí. <risa> por eso, por eso. <risa> que, no, que no se calló. Muere, muere, muere asesinado. <risa> se le hace justicia. Muere asesinado. Encima en un episodio un poco rocambolesco porque. Eh, el Conde de Aranda fuye por unos tellows. Bueno, vi, un, vi una historia, pero distas de Breijar ¿eh? pero total, total. Huyendo la alta nobleza por un lado, el, yo me asinado pueblo ahí encendido, viva la libertad, el, el episodio está estar, bueno, estrambótico, ¿no? una situación, pues eso, de querer sacar a una persona y en ese ínte en ese se cargan a, a Ovirrey. Hombre, la, la prebatina de asesinato falló porque él sobrevivió Bels Díaz, ¿no? Que a la fin murió sí, por, la, sí, por las medidas sí, sí, y tal, le, pero... Le dieron... y por así pero bueno, hizo que, sí, sí. Que... O, o tema hierá claro bueno, pero que podría ah, haber sobrevivido ¿eh? tampoco no lo hace tan bien él. <risa> sí no, seguro <risa> <risa> eh, Dendeisteinte, dende la ciudad de Zaragoza pues toma la toma o liderazgo ¿no? de, de, la, de lo que lleve la revuelta ya hemos charrado de que se se prueba de que se reduzca geográficamente lo que lleve la, la rebelión a la Zaragoza, que estoy en mentira pero sí que es verdad que como tenían pues hizo por el hecho 220 que era una mirada a poder en un emplegalo militar men y luego pues por la situación que tenían allí en cuanto a la baja nobleza y determinados gremios que participaron también en el proceso sí que es verdad que viva un apoyo popular pues importante en Zaragoza varias universidades eh, refirmaron el motín bueno ya hemos charrado de terrible barracín Daroca, Caspe, Chaca, eh, lugares diversos y, y, y una cosa que llega que ye complicada, bueno complicada y que se pide a duya a, a, Valencia, a valencians a Valencia y catalans y mm, Bueno, de feito una, una, una repre, un representante de, de justicia, cuando ya era ya organizando militarmente lo que son las tropas, estuvieron inclusive en Barcelona y no, no recibieron respuesta. Esto y una pena, y una pena también demuestra la desarticulación que lleva Entonces, claro, sí que ya éramos estados apartes, existía la corona de Aragón, pero que ya era una pena que a la fin, eh, porque si habéis empleado tropas, luego también se echará, claro, eh, unas décadas de impuestos se produce en 1640 la... La, también una rebelión en Cataluña la separación de Portugal y claro si si has, si estado no sé yo me pienso que ya hay una cuestión de que lo que la la corona de Aragón como concepto ya era desestructurado totalmente no, no por, por falta de voluntad sino porque se me lleva todo un poco complicado no por decirlo de una traza pero sí que es verdad que se se, se se envían cartas hasta pedir a a, a duya la solución real fue el, la invasión con tropas tropas que se amotinan en eh, entre la rioja alfaro y Ágreda y son allí a al mando de alonso de vargas eh, entra de noviembre y bueno eh, se, se troban ambas facciones en cerca de pila Pero no, bueno, las tropas foristas fueron, fueron aplastadas militarmente. Tampoco había muchas, lo que decimos de las de ausencias documentales, si sí, sí, plegaron a, a, a trobarse militarmente, a huida, porque luego había un episodio que, claro, el, el, los, los, los representantes de las tropas foristas se, se juntan en Épila, en, en la aclamada chunta de Épila. y deciden, que, que incluso para muchos expertos, y que esto ya sorprende porque ya una derrota y no, aún se achuntan más, que dicen que eso fue bueno, dicen, se comenta se leye, tal vez quizá fue la, la excusa perfecta de Alonso de Vargas, para mm. de decidir decapitar a Justicia, porque sí, claro, si se trobar militarmente y ya caes y de una traza atrás, igual pides perdón no tenga Archolan, pero como que encima parece parece va que llegan aún con la intención de reestructurar de ver qué podían hacer Eh, bueno, o eh, resto ya de una traza de atrás, pues justicia estió decapitado sin juicio previo, sin juicio previo, y, y bueno, junto a otros insurrectos el, el 20 de diciembre de, de 1592 en la plaza de 1591, uh -huh. perdón, en la, en, la, en la plaza del mercado. Yo, eh, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto pasa? Una miqueta esto. En, lo, en los tres cuatro puestos que he mirado charlaban muy malamente la organización del ejército aragonés eh, que, que se suposa que se concaró con, sí. con el ejército castellano no sé si sin Bella Cosa o, o sí. si esto propaganda o, o, o qué no de verdad o sea, de verdad ¿sí? sí como como la canta de mayacán no <risa> <¿Cuál? risa> piez contra balas no Palestina ah. resiste me refiero que Sí, que sí, sí que es verdad que, que la, la realidad de, de unidad troército lleva documentación de cómo recomendaciones a los concellos del país por an, iban a pasar las tropas de Alonso de Vargas hasta eh, pues Crevar Puens, Encenegar Campos... y era pues bueno, una situación un poco y me pienso que eran conscientes del del de lo que podía pasar, de hecho incluso el ejército de Alonso de Vargas en primero la, la desincusa que meten y es que iban a pasar a Francia por el tema de del de, el temor a, a un posible no, me ¿no? Tan, Do, no. o ese auto los hugonotes <risa> con lo cual El, claro pero sí que hay verdad que, que puede estar que estase mal organizado y falta de tiempo también Hombre, ¿y, y que el ejército de Vargas era un, un pedazo ah, de ejército o sea, sí, 12.000 de a pie no claro. sé 2.000 y pico caballos ¿no? Sí, y... artillería etcétera ah, claro y claro. luego o sea Las cifras, en cara que tampoco no ya fuentes eh, confitables en este sentido, ¿no? Pero, pero charran de 3.000, bellas 3.000 personas que serían veían Alto Bajo, Toz de, de Zaragoza, Chen, sin garra experiencia, muy poca experiencia militar. Sí. Y, y había una... Yo no me remeré ahora a lo, lo, lo pero había una, una imagen pro romántica y generosa de justicia. Yo no sé si en la novela de... De Marisa. De, sí, de Marisa. no me recuerdo o sea pero no me remero ahora pero y ya y que y que y el no o sea de que, que emplegaráis a caseta su tebo o sea chon de la Nuza, miranta zaga ve un un, un ejército que, que que lo que lo ta, ta, o sea ta, ta que lo masacren porque no o sea no llega otra cosa y como que llene ese inte aunque yo me, me pienso que, que o sea a interpretación que, que que se fa de, de donde han visto una romántica y hay, Eh, o sea, ochunta de pila Marcharta de pila, saber que ya, ya Es muerto, porque sí. porque ya y, y ahí dices, bueno, pues ahora ya lo fue O sea, con, con dignidad, con pero dignidad, si, sí, sí. sin Embrecar a Chen, que, que el único cafeto revelase claro. Una cosa inchusta Pero que si no los mandas, o sea, que he puesto de De una represión tremenda, habría estado Un genocidio un más que más Pero bueno, esa ya interpretación Romántica de esa figura ultra responsable Y, y carismática De hecho, de Nuza. que... Que, bueno, eso encharra, encharraremos ahora, ¿no? Pero, pero bueno, que, que pro interpretarlo interpretable. Que lleve también una mica vale Encharrar de, de la figura personal de, de Chuan de la Nuza. Yo no sé si vía realmente... Bueno, ya, ya encharraremos. Porque porque hacer un retrato psicológico, una persona que estoy tres meses en no cargo y que tampoco no sé cuánta documentación vi habrá... Eh, sí. No sé, no sé. Pero, bueno, bueno continuamos, continuamos. Sí. Ah, ah, no, no, sí, sí, sí. sí, sí. se sabe poco no le hecho andrés Alnuz al en realidad no es pues hizo que le tocó pero bueno le tocó también siendo yo me pienso que siendo consciente de la situación y luego pues hizo con que te, que te asesores asesor y te tener sí, sí, una estructura no. que, que, que se fea a cargo de, de la situación él pues igual una persona con valentía no lo sé Desaconsellado, no creo yo, me sí. pienso que para nada, porque Di cazaguer ahora eh, lo que lle la Diputación General y, y los emisarios del Reino tr tratan siempre de negociar y de dialogar con ta que no se faiga la invasión. Con lo cual, yo me pienso que la vía diplomática siempre esté abierta y he de dar que lo que, lo que quería Felipe II y era otra cosa y era demostrar militarmente que, isto, que estas cosas no se podían hacer, ¿no? Sí. No, no no cal privar de del análisis la la vista internacional de de, de conflicto sí. o sea eh... O contexto, ¿no? O sea, y es que desde de, de 30 años eh, antes eh, eh, a Francia, lleva más que más en el sur, eh, lleva pues, rebelión sugonotas, eh, llevaba un, un estado de, ¿cómo decir?, de efervescencia eh, protestal, que ya era más que más el enemigo de, de la monarquía de los Austrias. Sí. Y, y no cal privar del análisis eh, que eh, en buena mida, o sea, la actitud de Felipe II... Eh, y marcada por la por cuestión de, de militarizar a frontera, a militarizar a Muga entre Aragón y, y Francia. O sea, o problema con Ribagorza, yo a interpretación que, que es José Fer, y o sea, de una vista más eh, aragonesa, y que se alimenta o conflicto, solo que, eh, ta, como decir? Para poder eh, militarizar Ribagorza, que, si, que siga un dominio real. Eh, lo mismo que, que, la Insa, que la INSA y lo mismo que, que Chaca y poder hacer, o, sea, o sea que no no hay casualidad que la fortificación de, de de la INSA, de Chaca y de Benabarre son alto bajo de la misma de, de misma época. la misma época sí mm. sí. sí sí que es verdad sí Bueno, si queréis vamos re rematando. Bueno, y hemos ya y eh, lo hemos escabezado, con lo cual. Perdón, eh, yo... perdón, que te, que te. No, no, que va, que va. Antimás eh, también quería bacharrar disto, ¿no? De la fortificación militar que llevó sí. lle lle corolario físico sí. también. No, pues hizo vale. que se. Es, eh, se escapeza, ¿no? A Juan de la Nunca y junto a él a. Don Juan de Luna, Don Diego de Heredia, Francisco de Ayerbe y Pedro de Fuertes. Eh, no solo. se este escapezamiento, sino que las cabezas de estos que hemos nombrado, la del Justicia, no. se, se mantienen expuestas en, en, en, en diversos puestos de Zaragoza Dica 1599. Ojo. oito años expuestas las cabezas Dica que tornó Felipe III bueno, ya Felipe II está nosotros Felipe III, en una visita real eh, las quitaron. En Teruel igual, también se... Se cargaron, escabezados seis u siete personas, no sabe muy todo bien, y también estuvieron expuestos de caída a fecha. Porque, como dijo Lupercio Argenzola, este día, 20 de diciembre de 1591, era un día cuya memoria deben los aragoneses señalar con piedra negra. Es decir, tenía que quedar claro lo que va pasado y que, y que le podía pasar a la persona que se rebelase contra... Contra o rey De todas trazas ya un poco cusaz. rematando ahí Bueno, sí Sin cusaz por la fricada Pero Pero de, Cuando Cuando Se Cuando la chenbe Y el de tronos Y tal Ay, qué bárbaros es Que no sé se O sea Estos tenieron Güito años Los tozuels Los suyos enemigos Fendo ejemplo, ¿no? Hasta no sé, no sé. que los aragoneses sabesen perfectamente, sabesen, sí, sí, sí. que yo no hiciera, eh, perfectamente lo que les podía pasar si se atrevían, si gozaban con Carase con el rey, ¿no? Sí, creo que, que también importan, y yo, y que continuó un 8 años, que no lle no poco. Que la esperanza no, de vida ya era de cuarenta, o sea, que... Que sí. no, no lle poco, ¿no? Eh, y luego la represión de. a partir de lo que hemos mencionado, la represión, que, que no, no he tampoco muy estudiado, pero bueno, se saben datos, ¿no? L Lorien, de alguna vegada charrando, yo, yo he pillado, bueno, entre, entre cos, cosetas que, que ha podido trobar Lorien y luego Jesús Gascón, pues hizo 25 foristas asesinados, 73 en cárceles castellanas, esto en, en el proceso de mil, de 1591, pero luego, antes de las cortes de Tarazón, a, a, al año siguiente, A un y 44 ejecuciones más, 65 personas ni enviadas a azotes, galeras, destierros, 400 encausados por los santo al Tubasu. Mm. Es decir, eh, la represión global eh, estió, estió importante. Luego también lo que se dice que, que los meses de impuesto de de, de de escapezamiento de chuan de, de la luza que la ciudad de Zaragoza y era, un, y era un fosal, un tachenullo de la ciudad... un poco por temor a represalias porque ya lo investigando y era una situación complicada, ¿verdad? Con esto plegamos a las Cortes de Tarazona porque charlamos de dos fe dos fechas, ¿no? No 91, 92 en las Cortes de Tarazona y es donde se achusta ya administ eh, jurídico administrativamente lo que va a ser lo que va a estar o reino. El Reino de Aragón no desaparece, ¿no? Lo hemos dicho. Eh, mm. Perdura dica A la nueva planta, pero sí que es verdad que Felipe segundo acaba con lo que ya el parlamentarismo aragonés, el papel de las cortes pasa a un segundo plano. De hecho, ya no hubo reuniones de cortes Aragoneses como tal, sino que Ceba él y era. convocar a los brazos por separado y negociaba con ellos, con lo cual, pues, como si ahora eh, o señor Lamba, no se achunta solo con, con un partido charra, no convoca las cortes, sino que él va negociando y luego decide mm. un poco hasta que la Chen pare cuenta de cómo como el tema o justicia, o justicia tampoco desaparece o cargo, pero ye, va a estar un cargo ya revoca, revocable por el rey, con lo cual puedes entender como si no, <risas> si no es auto, luego más cosas eh, la guarda del reino pasa a depender de audiencia real y era como una mena de policía de diputación, pues ahora ya pasa a estructura real y bueno se bolsa un servicio a la corona de 700.000 libras jaquesas, que ya una cifra muy to grande para época y una verdadera cosa que ya muy interesante y el tema de la libertad de prensa Porque el tema de la libertad de prensa, la prohibición ya de. Bueno, lleva una libertad de prensa, pero ya se restringe mucho más lo que son los cronistas del reino, de la diputación, de lo que se puede o no publicar en Aragón. Y importan por lo que hemos dicho al principio, del tema de cómo se ha feito la historia de, estas, de estos sucesos, ¿no? La, las visiones anti-aragonesa y apologética, pues esto tiene que ver porque había un siglo XVII. pleno de eh, textos, loas, homenajes eh, de todo tipo, tachustificar. a la causa de Felipe II y también está justificar qué pasó con, con los sucesos revolucionarios por eso muchas veces se ha impuesto o término de alteración cada palabra alteración y es como si ahora salimos a la calle y nos, nos plega una volada de cierzo o me altera un poco, una alteración suena a poco, ¿no? <risa> eh, Atrocharran de revueltas, y bueno sí, eh, Gascón eh, o término rebelión y y poco aceptable y hoy ya se dito, dicho que a mí me cuaca muy todo el revolucionarios que son como varios en o tiempo pero que son revolucionarios en o in, en en, os, en osendito de, de de de lo que de lo que provoca ¿no? que lleve, pues un reyto de resistencia a la fin una una revolución y por eso eh, bueno el tema este de la de la de la libertad de imprenta la prohibición de, de imprimir que me pienso que ya muy relacionado con, con luego ese postergamiento documental porque Aragón ya era muy furo intelectualmente y de repente la todo se remató ¿no? Y rematando con esto ya, y ya un poco así, nas, y, y y pasamos, y, pasamos a un, hacemos descanso. Hicimos del descanso. <ríe> cerrar de, de, de, la, de, la, de la, la, la anécdota de febrero del 91, ¿no? La, la jornada de los bearneses, que ya era un poco lo que decía Fauno. No, 92. 92, perdón. Yo soy, yo soy con 91, <ríe> 92, con las fechas un poco. De febrero del 92, de la jornada de los viernes Sí, hmm. sí. Un sí, poco, sí. Antonio Pérez An huye, An huye antes sí, dime. si te parece eh, sí. charramos a la tornada de, de descanso de, la, sí. de lo de los viernes es que antes me parís de una, una cosa muy, muy interesante que, que, que tratar eso sí que hay fricada <risa> <risa> bueno bueno fricada <risa> Pero no. pero sí que, como como ha salido te, en el tema de las Cortes de Tarazona, y, y ha salido antes más, eh, sí que creo ello que interesante, porque muy tache en la que nos has cuita, pues cuento que sí que, que sabía el tu vaso la historia, pero igual no guayre bien la, la organización interna de las Cortes Aragonesas, de los brazos que has nombrado, sí. y, y lo de las universidades, que has dicho antes, que la H no se piense que que eran los universitarios de... del Edu o de estar pues saliendo, dos. ¿no? Vale. Pues eso, pues si, si puedes contar en nada en un minutico hizo eh, la, la organización anterior y posterior a a, la, a las cortes de tarazona o si o si podés. O... ¿Qué va? Sí, Ay. sí, ¿no? el, el, las cortes o el parlamento aragonés, ¿no? Pues el pues eh, eran los representando reino y era una so, una, una sociedad estamental. Se sí, en estamentos o brazos por separado, ¿no? Pues por un lado está... Ye, o, brazo de, o brazo de la alta nobleza, mm. en, por otro el de la baja nobleza, porque en Aragón sí que no lleva tres brazos, sino cuatro, mm. y eran separados, y eso ye, también específico, un brazo eclesiástico... Y luego el brazo de las, de las universidades, ¿no? Podemos decir de los representantes eh, territorios. la universidad, bueno, el término universidad como colectivo, como universo, y pues representaba, pues hizo a las comunidades de, de villas y aldeas, de Teruel, de Albarracín, de Daroca, de Calatayud, determinados eh, concellos do, do reino, bueno, pues eh, las reuniones se feban eh, con o rey present, también present, eh, presente justicia, Y, y bueno, pues la cuestión ye que para tomar una decisión se tenía que tomar por mayoría de. de los bueno, ma, bueno al tu vaso también, pero sí. bueno, por, por mayoría de los de los de los brazos. Sí. La situación lo que hemos dicho cambia ya. Las cortes de otra zona, lo que, lo que van a hacer Y, eh, claro, pues Ye. O rey se reúne unilateralmente con cada uno de los brazos, que ya son controlados encima, porque bueno, ya. no hemos charrado esto, pero ya la alta nobleza se principia a introducir casas ex, o sea los títulos nobiliarios de Aragón principian a ser eh, usados iba a decir usurpados por por personas extrañas al reino, no ya sobre todo castellanos con lo cual eh, la, lo que y el proceso de castellanización ya evidente ¿no? Mm. O sea, y yo para que la Chensefa haga una idea y hay como, como que, o sea por ejemplo el congreso el congreso español o congreso americano y dividido dividido en, en dos cámaras Senau y o y el, y el Escort, el sí o congreso de los diputados no pues y yo lle eh, una evolución una evolución a la inglesa a la inglesa porque los ingleses tienen a cámara de a cámara de dos lores y a, a cámara de, de dos comunes no Eh, alto bajo alto bajo se puede decir que, que en la Edad en Aragón o sea o alta Nobleza, eh, baja nobleza y, y e iglesia eh, sería a cámara de dos lores y, a, y o brazo de, de universidad sería a, a cambrados comunes no alto bajo y aíso eh, para pa saber o sea para comprender los paralelismos que o a evolución que, que hemos tenido en de o siglo XIV, XV. dicagüe y Y en, la, y en la composición ya importa o sea, o que, o que, lo que dices y tal, porque había unas políticas matrimoniales, sí. no solo que de, de la monarquía, pero también de, de, de las casas nobiliarias, sí. y eso ya, claro, o sea, para pa os Luna, para os Aranda, para os Villa, pa Villahermosa y tal, que, o sea, que de cabo tacuán vía o sea, de impuestos de cada... derrota política militar, etcétera había eh, como eh, a obligación de hacer eh, matrimonios mm -hmm. o sea, ahí el siglo XIV con, con, Pedro, con Pedro Ceremonioso eh, Dica, Dica el siglo XVIII, o sea siempre hay una, una traza de fer política en la edad mella, en la edad moderna de que a cada derrota política militar se, o, o vencedor impone una política, una política matrimonial tras casas nobles No, sol, no solo que tascas casas reyals, sino otras casas nobles. Y eso, oye, ¿eh? eh, para pa hacernos una idea de cómo funcionaban a, cómo funcionaba política cutiana en esa en en época, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues si te os paréis, ímos a hacer una tura ya le Leamos más de una hora de, de programa. Eh, y, bueno, como siempre en todas las aturadas, pues íbamos a meter una miqueta de música... Me, he estado mirando la verdad y que me ha costado saberlo es elegir la, la música ta, ta este programa porque es verdad que, que no había prácticamente, yo creo que no había garra canta que charre de, de justicia principiamos con manifiesto de invierno de, de la ronda de Voltaña porque lo nombra simplemente pero no charra de de justicia ni de las alteraciones ni ni de la rebelión ¿no? o, la, o, la, o los sucesos revolucionarios pero bueno pues he trovado eh, soy metiendo una mica música patrónica, le podríamos decir, ¿no? Y, y es Le Xiu, le, por lo que luitamos de Prau, que, que lleva en un poema de Francho Nagore, que yo una canta que yo creo que pocas vegadas sentimos, ¿no? Y que, y que bueno, pues que pegaba una mica con el programa. Con Historia por lo que luitamos de Prau, pues a escape, continuamos con, con el programa y con estas alteraciones y sus sucesos revolucionarios. Por esto loitamos, porque Aragón siga nuestro y porque a voz do pueblo no siga más manullata. tierras, aguas nuestras también, fábricas, a escuelas y a mostranzas, nuestras pistas subiertas con asfaltes, con asfaltes y hasta allá nuestros los campos de trigo de y remolacha nuestras asminas de hierro, nuestros también los estas nuestras asmugas de ocierto y a fuerza con ríos vaya. y a fuerza con ríos vaya. que lo hidrató mucho y fuera no solo la injusticia, sino engaña libertad torno pueblo libertad tendió todas mis alas di caras altas libertad Vende tu paz los modos, nuestras mismas almas, libertad. Libertà, libertà, libertà De, de sentir este historia por lo que luchamos de, de Prau y, y ahora con Lurte de fondo pues tornamos a este tierra de Barrenau sobre los sucesos revolucionarios de, de 1591 y 92 en, en Aragón no, eh, no se va, nos lleva nos quedado ya redotado y cautivo sí. el ejército aragonés no eh, llenamos charlando de, no se va, nos de nos deixaupading pues de, de o descanso Eh, los sucesos, bueno, lo, a, a los bearneses, ¿no? Que fendo fendose eh, un churansón o que eran fendo. Sí, no. Llevan fendo unos links como siempre, brindando. Y dicieron, <risa> bueno, íbamos a tornar. Bueno, el, el, el tema de la... Chor... Se dice historiográficamente, chornada dos bearneses. Chornada porque duró poco, una semana el tubaso. Eh, Antonio Pérez, efectivamente, huye. Huye... huye al reino de Francia, ¿no? y un tiempo de impuestos ya chusto justo también de impuestos de, de las cortes de Tarazona en la que se ha afeito una micro nueva planta en Aragón <risa> eh, Antonio Pérez a Rocla para un, un chicote exército con con bearneses, con gascones y lo que trata de y de entrar en en el reino de Aragón pero a Valdetena y lo que fa anti más y trata de pues de crear una una rebelión eh, ya neudótico porque las tropas de Alonso de Vargas continan continan eh, continan teniendo presencia en en el país en Aragón y bueno pues eh, lo más que fa este microexército es eh, controlar Sayen eh, de Gallego lo que llega la torre fuerte de de Sayende Galligo Gallego y Cahuesca. ahí ay Dicahuesca perdón Dica viescas. es Autocity sí, si es habéis ya... plegado Cahuesca. <risa> no, no, no, no charras vanos no en esos términos tan micro que soy diciendo eh, no pasó cosa por bueno los testimonios de la época en. también o feito bueno también caldrá investigarlo más suposo también por los libros que leíu tampoco se sabe mucho más pero en realidad la hostilidad de los montañeses de caíse ejército estío gran ya no se sabe si por el tema de que era una invasión de hugonotes de calvinistas No s millor o o por lo que siga pero pero refuse general es tío grande y bueno pues eh, también se charra un poco en en, en ya bel, bel, bella coseta de literatura ahora visto, de cómo ellos huyen de viescas y se van por un monte había un barranco Man de viescas que se dice barranco dos luterans mm -hmm. luterans asinas eh, huyendo un poco antes de santa elena si conoce esa zona Eh, Vía un barranco en, pues hizo en, en homenaje o, o una de, de, de los puestos de, de, de salida de diste ejército. Diste eh, a conclusión de esto, y la fortificación que hemos charrado antes, ¿no? la, el objetivo y era fortificador o reino militarmente de esta posible intromisión, y por eso de esa época son la creación de la, bueno, ya hay ya creada lo que es la, la ciudadela de Chaca o Castillo Mayor de Insa que hay una estructura impresionante para controlar lo que es la zona de Sobrarbe, de Viejo Sobrarbe y por supuesto el de Benavarri y allí crear unas estructuras que sirvan eh, pues eso para controlar a la población y eso es lo primero para controlar a la población y, y la otro, pero es verdad que contemplando con esa realidad de, de las clases popular chillando por la libertad, dica 1591 y lo que pasó de impuestos ahí lleva una ture lleva ya un, un tramo de que las cosas iban a iban a cambiar mucho en, en el Reino de Aragón. Sí, no, eso no sé qué, bueno el alcance que tenía, pues eso pues como dices, y una mica radio, ¿no? Y, y nos trovamos ya pues, eso, pues con con ese Aragón redotado, ¿no? Reprimió por por muchos años sí. eh, el ejército. Creo que se quedó de, oh, se quedó un ratico, ¿no? En, por Aragón de 1593. Sí, sí, se quedó un tiempo, por si acaso. Mm -hmm. Y luego, ya con el tema de la red de fortificaciones, ya pues mm. lo, lo, lo tenían todo, pues, eh, pues hizo controlado, ¿no? Por decirlo en una traza. Pero si se quedó, ta, sobre todo por el tema que decimos de la represión, lleva casos subiertos, encausados, echen a la que ya eran investigando, eh, tema de confiscación de bienes, y facieron pues hizo esa, esa mena de, de, de rol, ¿no? De control y, y de represión y de disar las, cosas, disar las cosas plateras. Sí, o sea, o tema a la fin, que, o sea. Eh, no caleva una una ocupación militar eh, en, eh, larga en el sentido de, de, de una guarnición de dos mil o tres mil o 4.000 eh, soldados en Aragón porque o el sea, objetivo el objetivo militar que tenían era o sea feras fortificaciones de Pirineo. O sea, y, y en o sea que decir, o sea, charlamos de de una ocupación militar, pero o sea, de impuestos o sea queda una guarnición de cuatrocientos quinientos soldados a Chaca y una MI que también a la Insa ya ya a, a Benabarre y de impuestos también lleva restablecer a potestad, Potestá, a restablecer el rol de, de de Inquisición de, o sea, de, de, de la Aljafería a Zaragoza, sí. que se va a meso en cuestión eh, con, con motivo de, de la rebelión de mil y uno, ¿no? Y se llega al tubo a, a historia gran y Eh, y también está ta rematar a la ocupación de Isha de Tener Sentiu cuando se fa lo, o sea, a primera a ejecución de en de, de la Nuza y, y de arresta resta de, de notables de, de rebelión eh, se fa eh, con un auto de fe o sea que se fa a posteriori si no recuerdo mal y on, eh, el 1 de diciembre de 1 de aviento de 1593 se fa el eh, segundo auto de fe y ya en, en Isha y cuando Isha de Tener Sentiu una, una ocupación Eh, militar e específica, ¿no? O sé sea, porque, o sea, eh, a Inquisición, a guarnición de Jaca, de, de la InSA y de. y de Benavarri, eh, van a continuar. o sea e eso nos sabe ayer o sea que cuáles eran los los objetivos de la de intervención de, de Felipe II, que era a frontera y segundo, controlar desde Zaragoza y desde, de, o sea, por, por ejemplo o privilegio 220 no esparice con las con alteraciones o sea, y se oye eh, hemos charrado las claras de que o sea, desde el ámbito urbano desde la, de la alianza de, de, de, de, al, de la alta nobleza y del alto patriciado protoburgués de Zaragoza, había una alianza aunque se mira de, de mantener una, una serie de privilegios que eh, y se hielo lo objetivo De lo, o doble o objetivo de, de la intervención Mantener el estatus quo social ¿Vale? Y fortificar a Mugaco en Francia Eso, o sea... Bueno, y entramos No, no, no, tira, tira No, no sé si, si nos queda bella bella coseta ya De lo que hay la parte... histórica, ¿no?, de los sucesos que, que pasaron entre, entre esos años, ¿no?, de 1590 a 1593, 94, o principiamos, ya si querés, con, con eso, con las interpretaciones de toda la historiografía que vi a Viu a, a posterior y de un costado del otro o si quieres arrancar con otro tema. No, yo, yo, o sea, yo por a mi aparte, no sé si, si Dani, tú tienes alguna cosa en cara, pero yo sí. por a mi aparte, o sea, yo creo que ya se puede principiar a charrar de lo que ye como como como feito histórico a rebelión de 1591 vale eh, bueno antes que creva bueno tú tú antes no que creva cuando se me se va canta de, de de Prau, no que mm. que eh, o sea, ¿por qué luitamos, No, o sea, ahí está, o sea, esto que se hemos charrando el güey que has dicho al empezar yo del programa que que venía un poco de una de una charrada que hemos hecho Dani y yo y Fabels años en Anrestida. Yo a mí aparte la le iba titulado fa, ya, pues del 7 años o por así Yo bueno. ya iré rematando el proyecto Cavo sí, Carrera, sí, eso, o, sea, o sea que o... 2000 o... weight o así nada. 2008, ya pues ya ya ya a la vez, o sea, ya se tituló eh, porque lutamos, ¿no? O sea, que ye, y estoy en una una fricada que te os contaba a Microzarrao, <risa> pero que, que me, me, me fería a a o sea, fer de esta de esta fricada, ¿no? porque loitamos y y una frase que que fa servir el ejército americano en una serie de siete documentales de mil, mil nueve, un ciento, un cuarenta y 1942 al tobajo que ye, o sea, cómo voy a decir, a la motivación los documentales de motivación que fa el ejército americano, todos sus soldados y de impuestamiento a la población civil, que o sea, de primeras no lo fan que tal el ejército y a la fin, o sea, eh, lo meten en todos los cines de, de, de Estados Unidos y tal. Eh Y se, te, se titulan eh, porque qué lo quitamos y los fa Frank Kafka? Y... Eh, Frank perdón. Y Kafka no, Kappa. Que se también. Sí, <ríe> sabes, eso está mucho más surrealista. Y, y a virtualidad que tienen estos documentales, y eh, charrar de, de apolarización, ¿no? De, del nosotros y ellos, del, del we and them. Y esto es muy importante porque en, a, histori a historiografía castellana, a historiografía española... Ha tenido el suceso en en en fer un, unos otros y els cuando, cuando charramos de de, de la rebelión de 1591 porque había unos otros que ya España o que a constitucionalidad o que ya institucionalidad de Felipe II y había un els que son son os aragoneses no pasos aragoneses sino eh, Chuan de Lanuza y una camarilla una sí. una microcort de de nobles que que se rebelan Eh, contra Felipe II. Eso amaga una una realidad mucho más compresa que no que no pas una rebelión eh, una rebelión de cuatro nobles, ¿no? Ahora Ay, yo lo que antes en principio voy a proponer cuatro normas, ¿no? Cuatro normas para para interpretar, bueno, bueno. para interpretar eh, os feitos, ¿no? Las alteraciones a rebelión. ¿no? A primera norma, charrando de esto, dice que ye, no simplificar. Porque si simplificamos no existen las alteraciones, no existe la rebelión. Eh, si miramos los feitos concretos, los feitos que conocemos, los feitos que, que tenemos eh, documentación y tal, esto es pro simple. Y un ministro, o el equivalente de un ministro, que es Antonio Pérez, que fuye y se aproveita de, de las contradicciones, de la nobleza aragonesa, para mirar de, de, de fuir la justicia del rey. No hay que o sea, Si miramos los feitos, no hay que hicho. Pero... Pero que sí, si miramos esos cincuenta cincuenta años que, que vienen antes de 1591, vimos que había un contexto de cuasi guerra civil, que había un contexto de intervenciones paramilitares, que había un contexto de mercenarios, que había un contexto internacional que explica, que explica bien claro cuáles son los problemas y, y por qué podemos charlar de rebelión sin sin garra sin garra duda, ¿no? Pero, pero que sí. O sea. Nos fago yo pensar que, que cuando vía un pueblo que se revela y vía un, un Estado o una entidad eh, forana que, que mira de, de oprimirlo y de, y de someterlo eh, nos fago yo pensar que es todo monolítico y cuando miras una, cual, siquiera, cual siquiera el proceso de descolonización cual siquiera el proceso de, de luita social o nacional, veis siempre que vía en, en, en el pueblo oprimido había unas contradicciones tremendas y en el pueblo profesor pro que que que, había, que había también o sea, si charramos de eh, qué diría yo o sea de la Francia ocupada sabemos que o sea a resistencia y una una corriente minoritaria dentro del pueblo francés pero que sí, los colaboracionistas también son una una tendencia minoritaria pero pero que existen pero hemos feito un constructo mitológico casi de, de resistencia Me también de, de, de la descolonización de Archelia, que llevo un ejemplo pro claro, aunque se le prueba las claras que eh los o sea, o, eh, independentistas archelinos, o sea, antes de en principio era a luchar contra, contra el ejército francés, primero escoscan a suya casa. O sea, y eso, y hay una cosa que, que cal parar cuenta que cuando charramos de que de, de o sea se como no tenemos una fuerza historiográfica, una fuerza académica, Está decir, no, no, mire usted, o sea, a, en Aragón, en 1591, había un movimiento amplio transversal, de luita contra un poder exterior. Y nos dicen, no, no, no, y estoy, o Patricia de Urbano, estoy una coseta de, de, Teruel, de Teruel al Barracín, y estoy, claro, pero si fa a suma de todo lo que pasa a Ribagorza, a Huesca, digo, perdón, eh, a Teruel, al Barracín, a Zaragoza, y un alto vaso por todo el país... ...para cuenta de que no... ...de que lleva... veía eh, cosa... mucho más compleja... ...y que hay una derrota... ...no de tres meses... ...sino de treinta años... ...¿vale?... ...la segunda norma... y yeah, ...que para explicar esto... ...tenemos un problema... ...y yeah, es que... ...no tenemos toda la información... ...y yeah, es que... ...ya lo hemos charrado... Sí. ...de que... ...ahora charraremos también... ...de la censura... ...y de lo que... Su, eh, ...ha supuesto la, la censura... ...para interpretar... ...os feitos de... ...dos siglo 16 en Aragón... ...pero... ...hemos perdido información... Ay, ahora... Eh, la antropología, no solo que la historia, también la antropología, la sociología, nos da herramientas para interpretar. No pas con exactitud, pero sí con una cierta legitimidad que, eh, que vía eh, cómo podemos eh, plenar os vuelos, como que hemos dicho la información histórica, los archivos, etcétera eh, A tercera norma, tiene que ver con esto anterior, es que Cala firmar un relato. A historiografía castellana, y, y que la que en, en principio desde minuto cero, pero que más que más eh, se, la veíamos en los siglo XIX con, con, a, con la obra de don Márquez de Pidal, tiene un relato, ¿vale? Histoye una historia de un ministro que fuye, lo que decíamos en, en la norma primera, ¿no? Y... O problema que hemos tenido de, de Aragón, una historiografía, la historia no se creía, pero historiografía sí que se creía. ¿no? O sea, y es que no tenemos un relato que justifique, que le dé sentido a todo lo que pasó eh, no solo que en 1591, sino eh, todos los siglos XVI Aragones, ¿no? Cal tener claro que los protagonistas de. de par de la vez de. de o sea, pues Chanda de la Nuza, eh, Villahermosa, ves Molupercio atrás, teneban. una línea política contradictoria y también con una, con, con una cosa que sabían y era que, que eh, tenían una fuerza reducida y que le que el a servir lo mayor posible para poder pegar en un puesto de objetivos políticos asumible ¿vale? un problema que tenieron y, y es verdad y que o, eh, los feitos de 1592 a, a, a estos hugonotes que que se navesan no las montañas que que plegan eh, y en una y en una línea política o sea en cara que no no tengan éxito pero en una línea política de mirar de hacer alianzas dilladas mugas no las cartas que se envían ta ta Cataluña ta Valencia tiene isa, tienen esa línea política eh, y es verdad que había muchos motivos Pero los cuales no, no plega en buen en buen cabo, no plega en buen puerto esta esta menada de iniciativas, pero vía una línea política. Y a cuarta no, norma, y que cuando, cuando leigamos y, os feitos de 1591, o sea, a rebeliones políticas y cal, calaman las políticas, y que cal de, de, de primeras pensar en o pasado y de impuestos en la actualidad. Pero lo primero yo pensar en o pasado. E interpretar los eh, feitos. primero, con lo que sabemos de seguras que son los rastros eh, documentales y de impuestos con las suposiciones que podemos hacer, que son hipótesis que no de que mal faire, demostrarlas, pero eh, las hipótesis que tenemos de, de interpretación de lo que fació la Chen eh, de par de la vez de, de 1591 y una y con lo que tenemos que trabajar, no pas con la vista actual, ¿vale? Bueno, una vez que hemos feito estas estas interpretaciones ¿no? o sea, estas estas normas para interpretar los feitos voy a, a contradecir a norma cuarta yeah. <risa> bien <risa> <risa> y ya empezar de hue de hue para charrar un poco de de, de la interpretación todas los eh, grandes pleitos que que ha charrado Dani eh, ahora tiene un correlato con la situación con lo que lle Aragón como realidad política, social y geográfica, fue en cara. Por ejemplo, o pleito de, de virrey extranjero que lle, o gran pleito que de, dos dos virreyes que llegan que lle eran foranos que, que que no que no tenían garra vinculación con, con Aragón fue en cara y una mica ya se identifica con la con, con la búsqueda de, de autonomía política. en cualquier clave soberanista, autonomista, etcétera, pero con esa eh, búsqueda de autonomía política aragonesa o pleito de do privilegio 220 y yo so, güey eh, encara eh, y claro que hay un problema De, de carácter metropolitano urbano de Zaragoza y eso es una cosa que no hemos perdido y que hay que parar cuenta que lo único que ha pasado en estos, eh, y no, lo único, y es pro pro simple decirlo, pero, pero es mucho más complejo de interpretarlo, pero lo que ha pasado en los zagés cuatro siglos, y eh, pues cómo ha, ha evolucionado el conflicto metropolitano que genera eh, Zaragoza con, con raza de Aragón. Plito pleito de la y, y o pleito de Ribagorza, mostrarla de los problemas territoriales y sociales que había en el territorio y que no, no hemos tenido, por a, porque hemos perdido poque a poque la autonomía o la soberanía política, no hemos tenido las herramientas para eh, apañarlos entre nosotros. Ayer, ahora, siempre el Estado, o la monarquía, o quisiga siga, ha tenido esa posibilidad de hacerlo servir para confrontar a Internamena en Aragón. O, sea, si, o pleito de, de Albarraciño o pleito de, de Teruel yeah, dichar fuera del ámbito jurisdiccional, del ámbito de la soberanía jurídica aragonesa a una parte de Aragón o pleito de Ribagorza, se explica se explica cómo se, se, se explota un, un conflicto señorial, un conflicto social, y se fa servir para los intereses de del Estado, de la de la monarquía, de la monarquía austracista, ¿no? Bien. Y yo o contexto historiográfico general. Ahora vamos a abrir una miqueta o contexto, o, o sea, a evolución, ¿vale? Eh, historiográfica general. De impuestos de 1592 que se considera como como la gran fita, ¿no? O sea, como un momento en que o mundo aragonés eh, esclata, o mundo aragonés es como como tal. mucho más que no pas que no que no pasa los decretos de Nueva Planta y soy curioso que los aragoneses y los aragoneses estén una conciencia pro clara, pro clara de que o, de que feito, eh, de que el inte, aunque se aunque se pierden los derechos su libertad y en 1591 y no y no pas mil 17, setecientos o, o más sentaban no he en... sin cosa que te interrumpa otra vez eh, bueno, precisamente este y era leyendo eh, ay, no me sabe bueno, un, li, un libro de Peyron que, que charla suele la mitificación y tal eh, y, y charlaba de eso de que por muchos y muchos años se daba como que lo, o, o se mostraba o se o ambiente, ¿no? de ahí de que los fueros murieron con Con Chuan Cinqueno de la Nuza, ¿no? Y, y que hizo se, se prolongó Mientras, muchos años Y no ¿oye verdad, ¿no? Que murieron en, en 1707 Con Felipe Cinqueno mm. Cuancharramos de, de crisis de, de régimen, ¿vale? Que hizo, o sea, por hacer un paralelismo Con, con la actualidad, ¿no? Pero pero, pero charramos, güey Las crisis de régimen, Chimen eh, fa, un, un paralelismo con, con el Estado, ¿no? O sea, eh, desde, el tú, desde, el, desde el momento Que tú, desde el momento Que tú haces una... una una chicorrona modificación de dos cuerpos constitucional de un país o de un estado ¿vale? O sea, y lo que se fa en 1592 en Ascorz de, de Tarazona ye una ah y chicorrona o justicia continúa existiendo eh, Ascorz continúa existiendo os fueros continúa existiendo ¿vale? pero desde ese momento en que tú haces unas chicorronas modificaciones que alteran todo el espíritu el espíritu de, de la institución y la Constitución, todo dice de tener sentido. O sea, si a, o sea os memoranda que, que firman Grecia, Irlanda, Italia, con la Troika, a modificación del artículo 135 en la Constitución del Estado Español y tal, son alto bajo lo mismo. No se, no se toca, en garra momento, no se ha tocado lo esencial. O taravidad o institucional. Claro, pero has feito unas, unas modificaciones que alteran de raso a relaciones de, de poder y a relaciones de dependencia entre un poder externo y, y un poder soberano, ¿no? Bien. Lo primero que va a pasar eh, de impuestos de 1591-92 y a censura, ¿vale? O edictos reales y, y y los autos de fe, o sea, charran explícitamente de, de, de, de una censura. Eh, mesmo mismo as crónicas que se miran de que se miran de fer, Eh, de, de, de la vista aragonesa de, pues de 1592 de primeras han de esperar entre 20 y 30 años a, a Fese o sea sí. es decir no se pueden no se pueden fer en, en los primeros o sea mientras vea a de dos dos, dos, dos rebeldes sí. eh, pensadas en la puerta de Zaragoza no se pueden fer, y solle, sí. y claro ¿no? Eh, por no charrar que de dos muy muy significativas mm. a primera, o sea, os, os chirmans Argensola, ¿no? O sea, sí. ¿Vale? Eh, os chirimans Argensola son eh, eh, reciben o, o encargo, reciben o encargo de la diputación, la diputación general, de hacer crónicas, dos feitos pa esfender o esfender el honor la, a honor de, de Aragón. para que nos faigamos una idea eh, a crónica que fa que, que se que se clama información de los de sucesos del reino de Aragón en los en los años 1590 y 91 que fa Lupercio Leonardo de Argenzola se fa esa, en los años eh, 20 en los años 20 del siglo 16 eh, 17 perdón no y no se publicará no se publicará eh, dica 1808 y yo Moscharra o sea mos, mos, mos Habla, proclaro claro, de, de, de los problemas que tenía bueno, los Aragoneses y tal Para poder meter en valor a, a, suya, a suya interpretación de, de la rebelión de 1591 Para que nos traigamos una otra idea eh, eh, A obra que fa eh, Bartolomé Leonardo de Argensola o suyo Chirman Va eh, a detener seis partes, ¿vale? Las eh, tres primeras, dica marzo-chunio, si no me remiro mal, de, de 1591, y a, a, a, a Cuatrena, Cinqueneis y desde de, de, de marzo-chunio de 1591, dica a, a, a, a ejecución sí, a de entrada de, de la entrada del ejército castellano en, en Aragón. Bien, eh, Bartolomé, eh, alto bajo fa, o sea, eh, se tira... ...seis o siete años... haciendo, haciendo investigación... Eh, ...replegando testimonios... ...de los protagonistas que, que encara quedaban vivos... ...y no, no perdamos de vista una cosa... ...que dice... ...que esto un encargo que le fa... ...la Diputación General del Reino... ...a, a Bartolo, Bartolomé Leonardo de Argensola... ...bien... cuan eh, para cuenta de las dificultad... ...que tiene... ...o sea, él... ...él presenta a la Diputación General del Reino... los tres primeros bloques de de, de, de suya obra y a Diputación General de Reino le, le dice que que o cambia que o cambia la vista de sí, sí. o sea, la vista historiográfica la vista a interpretación que fa de las alteraciones de, de de Zaragoza y de Aragón un planteamiento sí. que lo cambie directamente o que lo cambie o que no o que o no puede continuar y él dice bueno pues ahí ahora has de tener hasta yo eso. yo continúo Y ya una pena, o sea lo que o sea, y cuando charramos de, de la documentación perdida, que, que era a norma segunda de que, que charraba agora eh, todos, todos esos apuntes, toda la, la replega de información, de testimonios que, que fació Bartolomé Leonardo de Argensola, no tenemos garra noticia. No tenemos garra noticia. Puede estar eh, amagada Eh, un caixal de, de la Real Academia de la Historia puede estar eh, alzada en. O sea, o sea, no sabemos a, a, nie, a sí. la, la parte más grande de, de, de información que, sí. que, que, que, que, que replega, no sabemos a nie. y una parte importante más porque claro estamos hablando claro. de, de pocas horas de impuestos y claro testimonios directos sí sí o sea eh, entrevistas eh, documentos que de impuestos no solo que por la represión que también por por a, por devenir histórico se, se, se pierden no pues esa información la, la hemos perdido cuando charramos de esto eh, de que no, de que nos falta información o sea no llega una exageración o sea no no llega no, eh, no victimismo hay una cosa real o sea él tenía parada el tenía presta a, a segunda parte de la suya crónica de dos fitos de 1591 y no y no o sea no tenemos garra la posibilidad de trobarla no esto pasa con otras tres u cuatro obras de, de la época ¿no? bien eh, sí que había este este momento de cómo decimos recuperación de, de, de dignificación de, de, de la ambista aragonesa en, en la primera mitad del siglo XVII Pero y es verdad que, que de impuestos de, de, de alteraciones, no, de, de, bueno, de la guerra de Segados eh, a Cataluña, de la de independencia de, de, de Portugal, etc., eh, puede estar por la represión que, que, que ha sufrido Aragón, pero también por la situación o no, contexto general de, de luchar contra ese, esa amenaza de procesos o también la de rebelión de do Duque de Híjar en 1643. <risa> bueno, eh, son... son feitos que no que no adullan, que no que no facilitan que se continúe charrando de, de, de esta vista aragonesa y en cara que se puedan hacer matices dica o siglo XIX eh, desaparece o como como ob ocheto histórico de, de debate sí. o sea las alteraciones de Aragón desaparecen no de de ...o debate historiográfico, las crónicas, etcétera... ...de de, de Toisho, ¿no? Y cal esperar... ...cal esperar a os siglo XIX. ¿Por qué? Bueno... Eh, ...cal parar cuenta de que... ...o siglo XIX y un momento... De las sucesivas prebatinas de revolución... ...liberal, liberal en esta España, ¿no? Hay allora. Se mira de Fer, de recuperar, de cómo se recuperan, de cómo se dignifican las figuras históricas de, de la Monarquía, contra la monarquía absoluta que ella vio. Sea, y más que más son, eh, son de la nuza y, y os da la libertad en, en Aragón eh, y también pues, os comuneros de, de Castilla en, en Castilla, ¿no? Eh, o sea, y, y, claro. cal entender una cosa, que cuando charramos de, de revolución liberal, de la construcción de un estado español, a situación de esa identidad sub, subestatal eh, en, en la España dos de, de siglo XIX y más que más de, de la de primera mitad del siglo XIX no llega tan feble, no llega tan conflictiva como o sea, hay un concepto que va fa, que a fa servir eh, Josep María Fradera, que es uno de los grandes historiadores eh, de, de, de, de esta época que es o doble patriotismo De, de, de, de la guerra de la independencia, ¿no? que, clamada por la historiografía española de 1800, eh, agarrado oh. francés. Bueno, <risa> no, no importa, enclama la guerra de independencia para pa, pa lo sí, que sí sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. agarrado a todo, todo, todo. a guerra contra francés. ¿no? Pues desde este índice, eh, dica alto-baso eh, a mitad del siglo XIX y dica también a Primera República, pero más que más. Dica esta década moderada de 1845 Dica 1855, alto ¿no? O sea, por, por meternos en, en, en una, una fita histórica Coexiste una coexiste un patriotismo Que lle, eh, español fundo, ¿eh? O sea, que, o sea, que pro español, ¿no? O sea, que lle eh, el españolismo Dos veteranos de la guerra de la independencia, Que yo o tal Convive con un, una reivindicación De la identidad forals, socios eh, y conviven una cierta, o sea, vía una vitalidad por ambas partes, ¿vale? Eh, o ejemplo más más claro y modesto la fuente, Modesto la fuente y y un historiador aragonés que fa eh, una historia de España que lle alto bajo como a Biblia de la historiografía liberal española, o sea, todos liberales, todos los burgueses españoles conservadores Y progresistas de la primera, o sea, de, de, de mitad del siglo XIX, tienen a Historia de España de Modesto La Fuente en la suya casa. ¿Vale? Ahí se o canon de interpretación de la de histor de historia de España. Y ya eh, atravesada por el doble patriotismo, y ya atravesada por una reivindicación de las figuras de, de Chuan de la Nuza, de los comuneros y tal. Y ya hemos dicho que el siglo Eh, 18 y un siglo un siglo bueno para reivindicaciones forales para reivindicaciones eh, identitarias estatales etcétera y, y ya asina porque vía un o sea con a, con, con borbones pues vía una un rearme de la historiografía y a sentir interpretaciones centralistas que no dicen garra garra puesto las interpretaciones locales territoriales ...nacionales que no sigan españolas, ¿no? Lo que se fa en la primera mitad del siglo XIX es reclamar. O sea, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, cuando, cuando se, cuando se, en, se en era, pues en 1840... Eh, ...vía eh, cuatro puestos de honor en, en el Congreso de los Diputados... ta, ta padilla, bravo y maldonado y tachón de la nuza, ¿vale? Y esa interpretación de... de la historia de historia de Aragón y también de, de historia del de, de Estado español de la construcción del de Estado español tiene que ver con con con una como una constatación histórica no cuando charramos de dos siglos de, siglo, de la Edad Moderna dos siglos XVI XVII XVIII a Europa había dos posibilidades dos posibilidad, o sea, son los tres siglos eh, en que se construye el Estado moderno no o sea pasamos dos Estados medievales a los estados modernos, ¿vale? E esa construcción del estado moderno se puede hacer eh, de desde dos ambistas. Que pues por ejemplo Colás, eh, en eh enacharrado muito y tal, que ye, la ambista de que se la ambista de construir el estado de la ambista do, do rey, ¿vale? Dende los, de dos derechos de do de, de, de, de rey y construir el estado moderno desde los derechos do de, de reino, ¿vale? Para meter ejemplos, ¿no? Polonia en cara que luego no le vaya muy bien porque disparice eh, <risa> progresivamente pero bueno esa Polonia pero también eh, Inglaterra pero también eh, Holanda y los países Baixos eh, construyen a suya a, o suyo estado también a, a ciudades eh, italianas eh, o sea, a ciudades de centro norte de Italia construyen uh -huh. o suyo estado desde una vista de reino vale de, o sea de, de los poderes de, de la ciudad y la y nobleza está a bastir un Estado moderno desde la vista del reino. Son repúblicas o son monarquías semiconstitucionales, etcétera. Francia, y el ejemplo más claro, pero también tenemos Suecia, también tenemos, eh, por ejemplo, Nápoles, eh, Sicilia, y, en último remate también, eh, Aragón y Costa Español, construyen el Estado moderno desde la vista de los derechos del reino. Y tienen tendencia a ser mucho más centralizados que no pase eh, Inglaterra, no pase el Reino Unido, sino Inglaterra, sí. o que no pase eh, Holanda, ¿vale? Bien, y yo cal, cal para el cuenta porque había este interés eh, en el siglo XIX de definir un modelo. En la primera mitad del siglo XIX este conflicto entre entre una versión más más federal diversa o, o feita desde la de soberanía do, dos territorios y esta versión más unitaria y centralista no llega en cara a... Grau. ¿Por qué? Porque en ese momento o sea a, o dilema fundamental llega entre o triunfo de una perspectiva burguesa y liberal y entre a, o mantenimiento de, de la, del antiguo régimen. O sea, quiere decir. Entre los liberales y los carlistas Alto baixo Podríamos charlar también mucho de esto Porque da, da, da, da mucho chuego Y eso era tan programantero da, también ¿eh? Da, da mucho chuego Pero por, por fe lo simple Por tal de fe lo simple vamos a charlar De que a primera mitad del siglo XIX Y y luita No había en cara un, una, una separación de, de, este do, de este doble patriotismo Progresivamente vamos a, a ver que, que este es un fin identitario, que país que ya es fácil, que soy muy to español, soy muy taragonés o muy catalán, o tal, que, que de primera es país fácil, se va haciendo más complicado, ¿vale? Y eso lo tenemos en, en 1841, cuando se troban, eh, bueno, se, se redescubren los restos mortales de Chuan de, de la Nuza, eh, bueno, que se han descubierto antes, y eh, o, gobierno, o gobierno español. Eh, quiere elevar los retos de Chuan de la Nuza de Aragón, diga un panteón de personajes ilustres a Madrid. Bueno, esto esto va a pasar, esto va a pasar también cuando yo, yo no sé cómo en cara continuamos teniendo cosas en Aragón así. Sí, sí. O sea, qué decir, o sea que cuando charramos dos bienes de Francia, lo poco que no nos no, han furtado nos lo han probado de furtar también. Sí, sí, no, y una, una pasada, ¿no? Dice. Dice eh, Braulof, Braulio Foz, que, que como modesto La Fuente, bueno, Braulio Foz lleva un perfil más aragonesista que no pasa modesto La Fuente, pero también lleva un, un doble, doble patriota, ¿no? O sea, en, en ese sentido. Eh, reacciona, muy, to, muy to ofendido a esa propuesta de, de, de, de mover los restos de hecho de la Nuza a, a Madrid. ¿eh? Dice, ¿qué fan zurita o blancas en Castilla? Un pueblo indiferente, un pueblo que no los conoce y una nación enemiga. La Nuza trasladado a Madrid, ¿no? O sea. Y dice, y se y caos, o sea, pero este momento que ya mi 1841 y es curioso, porque no, no hay una, yo no, no hay una fita concreta, pero sí que y un momento en que, aunque aunque es, aunque es partero, espartero, que lleva una, una vista liberal y relativamente, porque también llevo bombardea a Barcelona, quiero decir que pero que lleva eh, una vista digamos más amplia. más... Eh, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo era eso de que le va a bombardear Barcelona cada cada no sé cuánto tiempo? Sí, cada generación, alto ah, o ¿no? Sí. Pero bueno, quiere decir que en, en ese conflicto que encara no lleve bien definido territorialmente, o sea, ese conflicto territorial en cara no lleve bien definido, porque se mueve más en términos de tradición, modernidad, que en términos de, de identidad territorial. Pero ya vemos que en este momento, en 1840, 1841, ya empieza a cambiar. Y cambia de, de un lado pero cambia de un atro porque en 1441 alto-baixo y eh, pasa a a un rol central o Marqués de Pidal Marqués de Pidal ya, ya se ha rodado y fa, fa, un, fa un rate o Marqués de Pidal eh, y escribe a obra um, clau ¿no? De, de la interpretación castellanista españolista de, de de las alteraciones de la rebelión de 1591 1591 Pero en esta época, eh, o Marqués de Pidal ya, ya en principio a, a tener una, una cuestión pro clara y ya que es posible que estamos charlando de mil 50 ¿vale? En cara no existe garra proyecto regionalista eh, a Cataluña ni a País Vasco, en cara no existe una una línea federal clara de, dentro del republicanismo. En cara o carlismo y echarrando de leyes, Viejas, de tradiciones y tal, y no paz de Isambisa territorial que, que, que tendrá más, más en la segunda mitad de, de siglo XIX. ¿vale? Bien, en este momento, en este momento de 1840, 1850, Marqués de Pidal ya echarrando charrando de que a obras teatrales, ya charraremos de isho también un, un poqué, que se fan sobre, sobre Chuan de la Nuza. o otras expresiones eh, territoriales de, digamos, la diferencia, son... Van contra la unidad de España. ¿Vale? Esto es importante porque es muy curioso cómo podemos charrar de que es el españolismo que, que va a construir a la contra los movimientos de nacionalismo periférico. Esto es complicado de, de asumir, pero... Sería imposible pensar en los, en los movimientos periféricos y en otros países no, no existen de, de una manera tan clara y tan fuerte como, como, como existirán al Estado español a partir de, de a fin del siglo XIX. Sería imposible pensar en, los, en, los, en las manifestaciones de los nacionalismos socioestatales o, o periféricos al Estado español sin una negación de la diversidad desde el Estado Español... desde de una, de, de una candidata... ...pro, pro temprana... ...¿no?... Mm. ...bien... Eh, ...continuando un poco con esto... Eh, ...tenemos dos... Eh, ...ya pasamos a... ...como decir, a Muga de la de, de mitad del siglo XIX... ...y ya... ...vemos como se va sobrepasando... ...¿vale?... Eh, ...este doble patriotismo... ...¿qué pasa... gran general, ¿no?... ...pues ¿qué pasa?... que o republicanismo y, y más que más o liberalismo y o republicanismo federal principia tener en, en Cataluña también en Aragón una, una cierta relevancia ¿no? Eh, también pasa que o ¿cómo decir? o liberalismo moderado o conservador también eh, va, va perdiendo poque a poque va perdiendo su suyo, suyo carácter integrador ¿no? El, y de feito y ahora vamos a meternos en la historia de, de la estatua de, de Chuan de la Nuza, que es una historia preciosa eh, a primera propuesta de, fe, de Fele una estatua a Chuan de la Nuza y es de mil, 1863 hasta que, veamos como, como yo proceso a estatua se se falen De, de estatua se fa 1904 o sea pasan 40 años de entre a primera propuesta de, de estatua diga que se fa diga que se mete la la definitiva no 1863, eh, a diputación provincial de Zaragoza eh, en colaboración también con las diputaciones provinciales de, de teruel y huesca pero pero de primera se lo fa Zaragoza eh, replegan 1100 firmas 1.100 firmas que me parta la vez era una una cantidad importante no mil firmas con dinés no y eso lo que que replegan mil firmas sino que sino que replegan replegan dinés no ayora ahora qué pasa por qué no eh, se, se plega a ferista esa isha y se en 1863 en y De primera es porque Isabel II, ye, que llega la a Reina de a reina de España ¿no? en, sí, sí. En, en aquel momento, y en un momento crítico, ¿no? O sea, y en un momento crítico porque eh, cinco años más tarde eh, habrá de marchar eh, con la una, con, con una revolución, la gloriosa revolución, ¿no? Y con, con una plegada de dos esenio democrático y tal, habrá de marchar. Y eh, en el contexto eh, estatal y en el contexto, contexto internacional, pro-contestada. ahora, cual siquiera refirme a figuras que cuestionen a su autoridad, más que más cuando el republicanismo federal se lleva principiando a armar y el y carlismo en principio a tener una declinación territorial que no iba a tener antes, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se, se enreliga una, una figura que cuestiona la legitimidad, digamos, de, de la monarquía en ese contexto? Que, en cara que Los no no tiene nada que ver con Conchas de la ¿no? Pero bueno. El y el momento, aunque 1863, sino dos años más tarde, y cuando, cuando Marqués de Pidal eh, publica en si no, 1865, sino si no me si no me equivoco No, mil también. O sea, se publica o mismo año que se que se fa replega de, de firmas para hacer a estatua de de Lanuza y o mismo año, aunque aunque o Marqués de Pidal Sepídal publica su libro sobre las alteraciones de, de Aragón, vale. hemos o, sea, o sea, veíamos cómo emplear a revolución, a revolución de, a la revolu a revolución gloriosa, ¿no? Y osasino democrático que eh, desemboca. En la primera República y en los primeros proyectos federales, ¿vale? Vemos cómo este doble patriotismo que existía, ¿vale? Eh, Vais va No llega tampoco a casualidad que en 1868 se faiga una, una convención de republicans de, de la antigua Corona de Aragón a Tortosa, o de Tortosa, pacto de Tortosa, o pacto sí. de, Tortosa sí. de mallorquís, Valencians, Aragoneses y Catalans. O sea, y hay ese momento, aunque las contradicciones eh, de construcción del Estado español se van o sea, se visteras y ya no se pueden amagar. O sea, no es normal que eh, 60 años de impuestos de que se haga eh, en principio a FER o Estado español, de que eh, como tal, porque antes no, no existía un Estado moderno español. Eh, de que se haiga 30 años de impuestos de que se haiga en principio o sea de que se hagan en provincias provincias cara no, se, no, no no tenga este español una interpretación y una estructura territorial acorde con la suya diversidad ¿no? y en ese momento Yekwan se en principio a, a, a crevar a eh, como decir la armonía nacional de la gran familia se, se charla siempre de la gran familia liberal. Los liberales pensaban que que podían hacer un estado tal y que, que todo iba a ir de, de o sea, genial, de y que no de bomba y tal. Pero no, o sea, paran cuenta la fin de que había tanto con con el federalismo como con el carlismo, como con la identidad Eh, en general tienen un problema y es que no, a la fin, no se puede hacer un Estado centralizado y un Estado federal uh, a un mismo tiempo. ¿no? Sí, no sé si remeras la anécdota la en las Cortes de Braulio Foz. No. Fue una intervención porque ya era diputada en las Cortes en nombre de, de Aragón, ¿no? de lo que era el antiguo reino de Aragón y de los agravios. Y, y la respuesta del presidente de las Cortes era que no, que no caleba eso porque Aragón no existía. <risa> Existiva, en, en todo caso, las la provincias de Huesca es claro. auto, y claro, y, y es lo que lle contando Lorien, que era un sueño de chustos, pero tal, liberalismo, y era una cosa tremenda, claro, y, y como con, en vez de decir, pues históricamente Aragón, Aragón existió, y bueno, pues hiciste diputado, pero no, no, la respuesta fue técnica, Aragón sí, existe, sí, existe, márchese, ¿no?, cuasi, sí, sí, sí, <risa> <Claro>. <risa> Claro, o sea, esto... yo creo que probaban de Fer, ¿no? Mismo con la ley de, de provincias. Sí, o sea, sí, y, claro, es eso? Fer desaparecer todo lo que. Claro, fer... lo... de cero. Modelo, modelo claro, francés, modelo francés. Claro, lo, lo feban también porque o sea, había un momento en que, o sea, lo que decía, no, no había una contradicción, porque así, así entidad local se encara son fuertes y pueden permitirse pensar en un país, ¿no? O sea, eso muy, ta... eso muy tachén de, de, de, de liberalismo. O, sea, o doble patriotismo yo, yo, yo, yo, yo, yo, y yo vi muy tachén como como propio Braulio Foz o como como como modesto La Fuente que se, se veía una una una evolución de, de un de un momento en que pensaban que se podía construir eh, desde as identidad sin garra firme institucional o constitucional se podía construir un estado moderno y a la fin a la suya vida veían que no que no es posible construir o sea respetar as identidad territorial, estatal y tal... ...sino había un, una estructura... ...un taravidad eh, institucional y constitucional... ...que lo permita... ...esto es muy importante... ...porque o sea, es ese momento... ...cuando, cuando se, se creba la unidad... De, de, de, ...de la gran familia liberal... ¿no? que ese, ese concepto es importante... ...bueno... Eh, ...pasa a ese año democrático... ...se había un, un, un, un proyecto de... de constitución de, del Estado de aragonés que no, no a la fin no, o sea, ese, bueno, de van proyecto, no, o sea, esa propuesta, ¿no? de de de, de constitución del de, de de, de Estado de esta aragonés dentro de la República de la Española, sí. etcétera, etcétera. Plega a Primera República y a Primera República y otro inte de aunque se creban muchas muitas continuidad que van a existir antes, ¿no? Eh, a, a 1873 eh Y ese debate identitario, ese debate de, de cuál es el rol de, de, de los pueblos del Estado español en la en a suya configuración, de, en la configuración del Estado, se, se queda amortado 5, 10, 15 añadas, alto o baixo. Eh, a Cataluña ya sabemos que desde pues, años, años 80, de, de los siglo XIX, ya en principio una, una cómo decir un revival, ¿no? o sea, pues, la etcétera, etc. Y en Aragón, eh, como decir, o, l, este rearme identitario, eh, en, primero, a reclamación o, sea, o a reivindicación identitaria antes de la Primera República, no ha estado tan fuerte como, como a Cataluña, eh, y una cosa que pues, la sabemos en cara que existiva Y segundo, eh, en Aragón, mucho más que no pasa en Cataluña, eh, la fin de la Primera República se traduce en que... los republicanos aragoneses, cuasi, cuasi, todos, eh, refusan desde a la vez, refusan o federalismo. O republicanismo aragonés va a tardar muchos ta, muy años en tornar a estar federalista. Eh, a represión que, que sigue a, a la fin de la de la Primera República, tanto a los movimientos obreros como a un movimientos republicano... Eh, le, pasan, le pasan factura, ¿no? Le pasan factura y, y no. Y no troban la manera de. de Construir un proyecto federal o un proyecto aragonés que se embreque con la con interpretación de, o sea, o con una propuesta de, de Estado, ¿no? A la vez, ans, se van a refugiar eh, estas reivindicaciones históricas de justicia, de identidad aragonesa. Bueno, pues en, en dos puestos, en, en la iconografía y aquí tornaremos ahora mismo. está la escultura ¿no? de ta la de, justicia placa. de la Plaza Aragón y también está eh, ta la parte jurídica. O sea, sabemos que después, que después de, de los decretos de Nueva Planta la única, la única parte de, de orden, del ordenamiento institucional y, y jurídico de Aragón es que continúa viva y aparte de, de otroito civil. ¿no? Bien... Eh, En 1880 eh, tiene lugar a, a Zaragoza o primer congreso de Jurisconsultos aragoneses, ¿no? Que lleva un, una una cita extraña, ¿no? Porque así se se troban republicanos, tradicionalistas, Costa, etcétera, ¿no? Costa, sí, sí, Costa o aparte. Sea, costa costa <risa> Como... No, pero yo, yo en ese momento extraño, ¿no? Que, que aunque que no sabes muy bien que ¿Cómo interpretarlo? Porque o sea, hay un momento de, de, completamente transversal, ¿no? aunque se de muchas tradiciones diversas. no en, en, en la oridura de, de este congreso, decía Ciba Costano y de Aragón, eh, no ha poseído nunca como Castilla dos criterios jurídicos, uno para el derecho político y otro para el derecho civil. Uno y otro son allí consustanciales y forman a modo de unidad indivisible el derecho civil. se refleja en el, el en el político y el político en el civil. La misma virtud, la misma, la virtud vivificante de la libertad, cobra en uno, mueve también al otro. Esto es muy importante, porque hay, o sea, hay un argumento que encara que no se oye de una de una manera expresa. lo que hay que decir, si Odreito civil, en Aragón, de, de Fa casi dos siglos en, en aquel momento, contina vivo, ¿vale? Y eso significa que, como no había diferencia entre el derecho civil y el derecho político, es decir que, si reivindicamos el derecho civil, somos reivindicando el derecho político. Y, con ello somos reivindicando a institucionalidad aragonesa, ¿vale? Y esa institucionalidad que se va a perder eh, entre 1591 y los decretos de, de nueva planta. Bien. Esto, eh, que, que lleve un, una iniciativa que, país Que país chicorrona y que país que, que no ten, que no tenga gran importancia eh, se mueve en un contexto mucho más amplio de lo que la historiografía general ha aclamado a rebelión de las regiones. ¿no? O sea, que en Cataluña y en, y en Euskal Herria tiene una, una significación de evolución en todo pero también eh, tiene una significación de... en Euskadería, pues, de reivindicación de foralidad Mesmo en Castilla existe de una, de una traza una un tra, en encara que no siga tan fuerte, pero oye, la fin del siglo XIX siga con la siga con las luengas, siga con a políticos, siga con las con reivindicaciones iconográficas, como ahora charraremos da, da de la escultura de de la nuza, o siga con los en el caso de dos países de la antigua corona de Aragón con Odrito con Odrito Civil y una una vez que se ha perdido o proyecto político de la República Federal de impuestos de, de la primera república se se mira de tornar a meter o debate las de identidad las eh, de, de identidades nacionales en un debate en otro debate político pero de una traza amagada porque o sea no paremos o sea hay que calparar cuenta de que Hemos charlando que en 1880 las organizaciones obreras son prohibidas, de que el de que sufragio universal que se va a conquistar, en 1860, en cara no ha tornado. Eh, y hay época de y Guardia y las en a, a Montjuic. Es decir, o grado de, de, de represión que existe en este momento, que o sea como siempre, o sea, siempre charramos de... de las grandes, las, las fitas de, de, ¿cómo decir?, las luitas sociales o populares que pues, a la guerra civil, o a la guerra francesa francés, o así, así, ¿no? ¿vale? Pero no charramos nunca de estos momentos que han estado para pa la construcción de, de, ¿cómo decir?, de un relato político en, al Estado español, no, no, no charramos a bien. Y a, y a derrota de, de la Primera República marca 20 años de una represión brutal. Sí. Y, y, y cal dar cuenta que en aquel momento... Si se es han estado 20 días, se, se encharraría más. Puede estar, o sea, puede estar. Y también hay una otra cosa. Y, hay que, eh, y nunca cal su lidar o contexto internacional, yo contexto que va a las mugas de, de Aragón o del Estado español. Estos años también son los años de las grandes rebeliones eh, a Cuba. y no cal no cal os sea, cuenta de la importancia que tiene la construcción de nacionalismo catalán más que más o de reivindicaciones eh, nacionales catalanas eh, o mira yo de o mira yo de Cuba y en, en estos momentos o sea eh, también los diputados de, de Cuba son unas cortes españolas los debates de, de, de Cuba son los debates de, los debates de, de, de la español y eso yo creo importante o sea y se no disear que las propuestas políticas de a diversidad territorial se metan en, a, en la en agenda la política eh, y, que cal, y que cal meterlas por una otra vía y soy ya lo importan. Pero bueno, una otra vía para meterlo. Eh, ¿Esto es de Vaz, Pues a eh, las iconografías, a estatua de Do justicia. Eh, primero de todo, ¿Cuál oye o proyecto de, de escultura de, de Juan de la Nuza, ¿no? de hecho de la Nuza? Bien, en 1863, los eh, esbrusayos que, que nos han plegado son un justicia eh, que llegan en un pedestal, tienen una, una espada en una mano y los fueros en, a la traman. Todos conocemos y todas conocemos cuál oye a escultura Hue y un tío sentado, eh, una mano levantada. Y O monumento no lleva a, a, a Chuan de la Nuza. Y que aquí plegó la mierda. Sí, sí, sí. O sea, el tío de en de Zico, no me rayes, ¿no? O sea. Y dice, pero yo monumento llega a lle autusticiar algo y no pasa a Chuan de la Nuza. Sí. Se va a servir a su imagen, pero. Y una imagen tranquila, equilibrada, sin garra conflicto. Que Insti ish... Institucional. Institucional, exactamente. Y yo oye un cambio que se fa. Eh, que se fa en la primera mitad de los años 80, de, de siglo XIX, ¿no? y que a Diputación Provincial de, de Zaragoza fa el encargo a, a Félix Navarro, al arquitecto Félix Navarro, y, curiosamente, o sea, he todo en enbrecado a, a la fin. no, o sea En 1286, o sea, se ya la Diputación Provincial ha eh, dado permiso para... Pa, el proyecto ¿no? y, y presionar en la tramitación de, de, de, o, con, o congresos de, de jurisconsultos aragoneses y de, o delito civil bueno pues se pide que se, que se inicie la tramitación en ASCOR ¿vale? Eh, españolas do código civil y se va y se a servir eh, o proyecto de, de estatua de, de Chuan de Lanuza para eh, presionar eh, otro cambio ¿no? que había entre el proyecto original y el proyecto definitivo Eh, en el pie de de, de, de, de de la estatua original decía de las libertades aragoneses y cambia eso en el proyecto definitivo a la justicia ley suprema, ¿no? Y bueno y también pues hizo que hemos charrado de, de as manos, metemos as manos, ¿no? Eh, en el eh, novecientos se aprueba una primera parte del Código Civil Aragonés. En ese momento saturan a, a so, bueno a, a fundición y proyecto de, de, de esculturas o sea, siempre que se puede hacer servir aprobación de la aprobación, eh, aprobación de código civil para pa, pa presionar se, se, se, se mete se mete en marcha la, la escultura Paremos cuenta de que desde de 1880 dica 1892 que se funde la escultura 1892, 1904 cuando se mete a la fin ¿Vale? ¿Por qué? Porque de primeras a, a estatua de. de. de Chuan de la se va de meter, eh, se va a de meter en bien en la plaza de justicia. o la idea que, que te levantan mm, Tov y era meterla en lo que huele la Plaza España, que era la, la Cruz de Ocoso. ¿no? Sí. Eh, pero vía una una colleta de, de Chen que llegue pro importante a la historia de, de Zaragoza o a la historia de, de Aragón. Que en 1895, 97, decide que eso no debe estar así. Dice, ¿y qué puede tener este poder? ¿No? este poder para aturar una decisión que ha preso la Diputación Provincial de Zaragoza, que es la autoridad más alta de impuestos del Estado en Aragón. Dice, y yo cuando feamos ya muchos años está charrada, me y decir las siglas. RCAP. Dice. Mm, esta chenquilleme que me suena, dice la, la Real Sociedad eh, Económica de Amigos del País, ¿no? Eh, Amiguitos. Sí. <risa> esta, coyeta, esta coyeta que, que en el siglo XVIII tiene una cierta importancia como, como motor de, de liberalismo político y más que más económico, desde la fin de doble, doble patriotismo, desde la mitad del siglo XIX, se convierte. En no refucho de las élites más conservadoras reaccionarias del li, liberalismo conservador. Y ya también. Eh, ¿Cómo decir? O foco. Eh, aunque se va a crear. Eh, Ibercaja. ¿Vale? Pues sí, Chachen, y hay la que dice: No, no, no. A, a la estatua de, de Chuan de la Nuza no se puede meter en A. en A. Cruz Ocoso, en A Plaza de España. No, no. Aquí cal meter. Eh. el monumento a los mártires de la patria y, la de, la, y de la religión, ¿vale? Y es curioso que también está ahí la época en que eh, aumenta la devoción pilarista, ¿no?, y el nacionalismo español en las élites a, aragonesas y un momento en que se empecipian a, a, a levantar a las torres de Pilar, que no existían, ¿vale?, que las torres de Pilar no existían. O sea... y ese momento, aunque a élites aragonesas fan y más que más zaragozanas, pero pero las aragonesas en general fan fan un divorcio, no fan un divorcio entre a suya identidad aragonesa liberal de reivindicaciones y doble ese doble patriotismo y un nacionalismo conservador y también hay un momento, aunque nice o baturismo Como, como representación cultural ¿Vale? Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta Chen asume Lo que decía un marqués de, de Pidal En 1841 ¿Vale? Y dice eh, Que él fa Una obra eh, Contra aquellos que, que pretenden Fera o justicia o símbolo de la nacionalidad Aragonesa para resistir las ideas de la unidad Nacional O sea, esto se dice A las claras, o sea, es decir, no existían los soberanistas aragoneses, no existía una tradición historiográfica contraria a un nacionalismo español. O sea, eh, no existía nada de eso, pero en 1941, cuando en principio eh, que va, eh, el hombre va, va, va a, a meter 20 años de su vida en, en escribir a, a su obra sobre las alteraciones aragonesas, y decía en 1941 que o justicia y un símbolo de la nacionalidad aragonesa para resistir a las ideas de la unidad nacional. vale pues si oye lo que eh, China va calando en las élites aragonesas, también caldría charlar de la importancia que tiene eh, y tornamos a lo que decíamos antes, a las políticas matrimoniales las élites aragonesas tienen un problema de, de capital no, no había un, una capitalización de la industria aragonesa y en la segunda mitad del siglo XIX eh, Yequan en principio a a aterrizar porque aterrizan más que más aterrizan las familias como como osaberly vale eh, también como una amiguita más tarde pues eh, os fundados de, de zaragozana que no me remiro ahora o sea muchas familias de, de origen vasco catalán francés eh, madrileño que por alianzas eh, económicas o matrimoniales que tornamos a lo mismo, sí, que lo mismo. O sea, con, con alianzas e económicas o matrimoniales, eh, miran eh, de construir una identidad aragonesa aunque se sientan cómodos. ¿no? Eh, y por isho, o eh, ya me saldrá, eh, por ello o justicia le, le lleva a él una, una figura contradictoria. Y los aragoneses que encara miran la manera de meter o justicia y a cuestión de a su identidad en un debate que he que prohibido ye por el por, por Estado, ¿vale? después de la de Primera República, pues troban esta manera de que lle el derecho civil y, y, a, y a escultura de hecho de, de la Nuza de, de, de tornar a meter a su identidad en un en debate político en un sentido amplio. ¿no? Sí. Pero, claro, ya sosmesos so a los intereses de las élites aragonesas. para que veamos y ya con esto con esto remato aparte de, de escultura que me parece la más la más interesante eh, llega un momento en, mi, en 1904 de inauguración de la escultura vale eh, en los años 60 del siglo XIX se remata o paseo o paseo de Independencia y a la fin de dos siglo XIX eh, con motivo de Eh, bueno, pues, de, de, de inauguración, exposición y tal, eh, se fue a la Plaza Aragón, que en un principio tenía una, una escultura de, de Ramón de Pigmatello, ¿vale? Eh, bien, 1904 se inaugura, ya se ha inaugurado fa dos años, o eh, monumento a los de, de, de la patria de la religión en la, plaza, en la actual Plaza de España. Y se va a hacer, ya después de, después de 40 años, se va a hacer la inauguración de la escultura de, de Chón de la Nuza en, en la Plaza Aragón, ¿no?, en actual Plaza Aragón. Y se iba a hacer un veinte de aviento, como, como y normal ¿no? Bueno, finalmente... Eh... la a real sociedad económica de amigos de país concedido de Zaragoza y atrás élites entre las cuales podemos contar a Obrado de Aragón ya ya en aquelinte no Esa. decidieron decidieron que que que, que no creo como como cómo es que el 20 de viento? no no 12 de octubre o sea. esto a que me suena, ¿no? Lo de, de las <risa> élites que siempre, que son los mismos que ahora podemos meterme el ejemplos. ese y, ¿Y que tiempo es cuando la Chen eh, subestima la capacidad de la historia pasada, bueno, la historia pasada por pues, definición, ¿no? <risa> <risa> para explicar un presente? Yo de yo estas cosas... Sé que hay un topico, ¿no? Y mismo puede estar rancefag, ¿no? De, sin conocer la historia no podemos saberlo, no podemos entenderlo presente, ni con o futuro, pero ya que ya asignas, ¿no? Ya que somos trobándonos que desde el de siglo XVI y que ahora, pues, pues todo ya relacionado e interconectado. Ye... Maravilloso. <risa> pues y maravilloso. Sí. Y penible, de verdad. <risa> pues sí, la verdad. O sea, ya... Bueno, para rematar, eh... o tema de... O debate... ¿Cuál haya... La figura de justicia, ¿no? Bueno, y esto ahora charlaremos un poco a escape, ¿no? De, de cuál hay o, o rol de, de justicia actual y de justicia pasado, ¿no? En la en en historia y en la historiografía aragonesa, pero sí que hay verdad que desde que, que a la pues de la muerte de Franco y en, en Andalán, por ejemplo, se puede seguir este edad año año tras año desde la suya fundación, diga que casi, casi es país, ¿no? había eh, un debate pro fuerte entre. O sea, qué fer con, con 90 de Aviento, ¿vale? ¿Qué, qué carácter ha de, de revestir? Qué, que, cómo, ¿Cómo se celebra o si se celebra o cómo se fa, ¿no? Y había ese, ese debate entre el 29 de junio, que no nunca no oye una, una, una data importante, pero so, más que más entre 23 de abril y, y, y 20 de Aviento. bien y yo y ese, y ese momento ¿no? que, que que todos esos autores y cotolachen que que intervienen estos de en estos debates en Andalán que yo por un entretenido de del hielo eh, siempre se mira con una una vena de cómo decir de introspección una mena de, de reflexión sobre qué hacer y qué no hacer sobre cuál es cuál llevo, o futuro del aragonesismo del de nacionalismo etcétera no nunca se ha se sentido como una como una como, un, como una fecha para, para que la que no fa parte de del de, de la aragonesismo de o del de movimiento nacionalista aragonés o movimiento soberanista eh, faiga parte de esa de esa celebración yo siempre visto desde de una vista de ...de reflexión y de introspección y de, y, y de y del quéfer, ¿no? Y una fecha complicada, ¿no? A la fin... Eh, bueno, complicada. Todos los pueblos o las naciones tienen eh, calendatas emotivas, festivas... ...pero, bueno, la historia también... ...la historia tiene suyos procesos, sucesos... ...y, bueno, yo me pienso que el 20 de Aviento, ¿no?, eh, representa... Representa una parte importante de la historia de Aragón, una parte que, desgraciadamente, tos, eh, porque había muchos tópicos sobre Aragón, no sé qué decía no, no puedo apuntar tantas citas, pero decía que, que, la, que claro, la historia de Aragón da miedo, a los historiadores ha dado miedo siempre eh, abordarla por o tema de que es tan gran y tiene tantas eh, cosas y tanta complejidad que por eso no había tanta... En relación con lo pasado que tenemos medieval y moderno que no había tanta producción como en otros países no y me pienso que pasa un poco lo mismo ¿no? que a la fin pues bueno los mitos y, y un poco que no sabemos exactamente pero claro yo me pienso que que el 20 de aviento representa pues una parte de, de nuestra historia. Y que, y que lo que importa es reconocerla, ¿no? Reconocerla. Ya no conocerla, sino reconocerla como, como lo que es, tío más allá de debates, eh, lo, lo que he charrando ahora al oriente, ¿no? De si o liberalismo doctrinario que si negamos a figura, no la negamos, reconocemos la diversidad. llevo ¿no? pues, debate de siempre. También vi una vi una cosa a mí a yo cuando charramos de, de de justicia y tal y me, que me país importante eh... despersonalizar, o sea, y bien para pa hacer, sí. mm, o sea, para hacer, digamos, eh, propaganda y para hacer, o sea, o trazo grueso y para y pa hacer eh, carteles, o sea, o, o, o, o sea, cuatro, cuatro panfletas, ¿no? Sí, ¿no? O, o, o, o construcciones literarias, o, sí. o sea, para hacer arte o propaganda, y bien personalizar, pero cuando cuan charramos de esto, a, eh, a cuestión de, de institucionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre hemos olvidamos de que desde de la media ¿no? no pasa la, la edad moderna eh, o justicia, no, yo justicia el y o justiciazgo, y había una court de una de, de, de justicia que, que no se charra, ven cuando charramos de todo esto? O sea, cuando cuan, por ejemplo se, se habla de de ir, perdón, de de, de que ya era mal aconsejado, ¿no? Sí. sí. Ah. no oye llama la ha no una una institución claro. que, que era justicia algo a corte de, de justicia que tenía capacidad de decisión y que no y eso lo que él no y que y que o sea que una persona de 27 años que que que ya formada desde desde los 12 o los 14, tastar o, o sucesor de suyo pai y y pa, y para hacerse cargo de, de la institución pre muy preparado claro o sea y hay, y hay, y hay, pues y hay como como a Felipe. Ver, no, no sé si vas a hacer comparaciones pero o sea cuando se charra de esto eh, O sea, se, se priva a, a, la, a los rebeldes aragoneses del de, de, de siglo XVI de tener una línea política propia y consciente. Y, y, se, y, y se fa porque, eh, como a censura y a pérdida de documentación y a pérdida de, de sentido histórico, no hemos dicho saber cuál era esta línea, esta línea política, se ha de hacer eh, una interpretación romántica, una interpretación parcial, una interpretación... Mmm, es eh, decir, inconexa de lo que lle a figura de justiciago y de los eh, problemas políticos de Aragón, de cual os, a, a suya necesidad de eh, autogobierno, de, o sea, de, de respeto a la suya institucionalidad y a la suya soberanía ¿no? Sí, yo, yo creo que, una miqueta en la línea de eso es lo que decías, que, que sí que lle importan eh, y yo eh, sí que lle verdad que, a ver, la figura de, de ochustiz de Chuan de Lanuza concretamente de tal como figura representativa tal los cuadros tal, tal esa iconografía pues ya importante pero que creo que que Calalooña es una miqueta de esa personificación de la de la resistencia o de la rebelión aragonesa no más en la figura de Justicia no porque alrededor de él no no, no más era la la suya corte sino eso sino toda la Chen que que defendía no mismo hizo interclases también no que de ciudad de mesmo, de de un pueblo llano u, U de, u de tal y toda la chen y todos los foristas que hizo, que, que, que dieron la vida, que muchas vegadas, París, que nomás murió Chuan de la Nuza, no, moría Isabel H, no, y, so, y muchas vegadas, lo que probó a faltar en, mes, mesmo en las exposiciones y estas historiográficas que fa las entidad, ¿no? Pues, claro, si las fa gobierno de Aragón Ibercaja y Vercaja y todos estas chen, pues, pues que, van a, que van a meter, ¿no? Antes, antes no sé. No sé, dos do charraba de, de ISO de... Bueno, pues sí, cuando charrabanos de, de lo de o Justicia, que, que para isheba, como que se se han perdido lo, los fueros con o Justicia. así que me acuerdo en una exposición que había habido en la lonja fa, fallaba el año, que, que sí, que charraban de o tema de o Justicia al tubaso bien, ¿no? Pues sí que lo, lo meteban y tal, pero después pues, la, la guerra de sucesión lleva cuatro ringleras así en, en un alto, ¿no? Y no... O sea, para y se va como que Aragón, se perdió los fueros pues por casualidad, no, que un día despistados y nos los disemos en Ovar. <risa> que hizo muchas vegadas, no, se, se mete lo de justicia. Primero se personaliza mucho en una sola persona todo lo rollo este del mal aconsejado y no sé qué tal cual y País como que todavía ha estado, pues eso pues lo que decía, no, una alteración, una una coseta menor, pegata minuta. Y y yo pa yo y ya, yo no, no, no, no. A mí, aparte, yo, yo me pienso que no tengo nada más que decir, pero. Pero que, que para allá me es mentira. Y eso es mentira. Y importante, ¿no? O sea, en los en libros, en los manuales, no pasa en los libros porque hay muchos libros que consideran las que consideran alteraciones o la rebelión a la guanza de 1591, un índice importante, pero en general, en los manuales, eh, esta rebelión, o aquella sea, rebelión, no pleno sentido. democrático, ¿no? Y en, en el plano como eh, cómo decir, eh, de construcción de construcción protonacional, si se quiere decir eh, y es como, como un paréntesis, como como una una cosa extraña que no tiene que no tiene garra garra sentido, no, o no enten ¿no? Pero, y en la época de, de la rebelión de, en Holanda y, en, y en, as, en los Países Baixos, y un momento de la independencia de Portugal, y un momento de la Guerra del Segador, una, o sea, una miquita más en tabán, ¿no? llega un momento de, de, de Afronda y de un momento de de Revolución Inglesa, una miquita más en Tabán también. Eh, quiero decir, eh, privar a, a los aragoneses, dicharlos en un folclorismo, ¿vale? En un folclorismo... Mesmo cuando lo hacemos de, de una vista aragonesa, ¿eh? O sea, que yo que de cabo se fa, no prueba o so porque tampoco no se fa prueba sobre una reivindicación de, de 20 de Aviento y de la figura de Justicia, pero de cabo ta se fa. Dicear eh, este momento como como una mena de folclorismo, ¿no? De, de excepción o de cosa que pasa o de no se sabe muy, no se sabe pro bien que, que llegue, No, no, o sea, esto en tantos actos de, de, de la época, o sea, y empezando por, por Antonio Pérez y, y continuando por pues, Caballos de la Libertad y, y también por la monarquía de, de Felipe II, saben perfectamente que esto un un. Son unos feitos que, que tienen mucho que ver o que tienen mucho que ver con el con contexto internacional, eh, tanto de conflictividad social como de construcción del Estado moderno, ¿no? Y se lo saben perfectamente. Y eso lo saben perfectamente y todos los suyos actos son determinados por esta conciencia. O sea, que cuando interpretamos y cuando, y cuando leyemos a historia, eh, cal saber las intenciones de los suyos actores. Y, y perder de, de vista esto, dicharlo en un folclorismo o en un personalismo, y desvirtuar no desvirtuar todo lo que supone las eh, alteraciones a Aragón, no solo en 1591, de, de mitad del siglo, del siglo XVI. es Esbafar, esbafar la nuestra historia y voy a darla de, de sentido y de. y de contenido. Le vamos cuasi ya tres horas. Creo que, que somos pasando los récords que, que tenébanos con, con el primer programa de la temporada. Pero bueno, este programa lo meréis Y, y más con todo lo que ya saliendo por aquí, yo creo que, que bueno. Eh, Conté con eso, simplemente las cuatro cosetas que nos quedan por, por tratar. Eh, de Cibaz, de Cibaz Que, que hizo que pues se reprendió una mica y se y se di ya y se veinte de aviento eh, bueno de, de segundos que puestos no como como una festividad como una celebración bueno, celebración o siempre de, decimos que los países redotados celebramos redotas claro Eh, y bueno, y, y eso sí que yo, claro, viví mucho desde de dentro. Eh, y Dilla, dos leitos, dos derechos y libertad nacional, ¿no? Que reivindicamos muchos de, de O20 de Aviento. No sé si, si tenés bella cosa que, que al portar sobre este día Yo, a, a nivel particular, sobre todo más que más en, en los zagués años, pa' yo, una chornada que muy significativa, ¿no? Eh, porque es verdad que nos chuntamos. muitísmas y muchísimas personas de, de todo Aragón pues para pa celebrar para charrar para pa debatir para trovarnos una mica también para ta, hacer ta terapia no de cómo somos poques y, y, y de vegadas muchas vegadas malavenius pues pues y una una traza no de de chuntano, no sé qué qué han visto tenéis vosotros, igual una mica más más histórica que que no para sentimental o también sentimental por qué no Hombre, un poco sentimental también, ¿no? Encima, Way un poco de remeranza de una de las organizaciones que han, que han legitimado más lo que lleva el 20 de aviento que he hecho en allá. Pues bueno, fa, onzañadas, principio suyo proceso de, vamos a decir, desvinculación, expulsión de Chunta, bueno, un proceso... Un proceso... cuando, cuando grabamos esto, porque esto se emitirá en aviento pero... Es auto, es auto Pero cuando, cuando grabamos graremos, esto... Cuando agra... Sí, es auto, es auto Bueno, pues hizo que de una trazada atrás, pues hizo eh, Organizaciones como Chovenaya, organizaciones como, como Chunta también El RENA, el REA eh, Han, han prevado de ser un día Nacional, ¿no? Eh, una diada, a la fin El objetivo era, era tener una diada En Cataluña, por suyo, por suya relación de poder, pues la habían dado un día festivo, que eso siempre es muy importante a la resta de la población. Exactamente. <risa> Pero sí que es verdad que, bueno, 20 de aviento, y un día especial, tal que, pues tal H, en que ya aragonesista, que ya es soberanista, que independentista, pues porque, bueno, pues, pues se prevalecen homenajes, manifestación, había eh, muchos debates sobre cómo. Cómo se orienta la fiesta. Yo, un poco por experiencia personal, siempre se ha probado de hacer formación, charlas, eh, música, reivindicación. Pero bueno, que no siga solo un día Fosco, que siga un día de reivindicación de los derechos de Aragón como pueblo, ¿no? que siga formativa Talacheni. Y, y yo, vamos, yo personalmente creo que hice allí la línea, ¿no? porque había mucha gente que desconoce sí. lo que pasó y le importa en pues hizo repegar a memoria histórica y, y quiso. sirva hasta un futuro, ¿no? hasta un esvenidero, uno que comentaba Lorien, ¿no? también que, que, que Chuan, Chuan de la Nuza, lleva un mito, pero ye un mito hasta proyectar, ¿no? hasta proyectar tal esvenidero, que Chuan podemos ser todas, Chuan ye en Siria ahora, Chuan ye una mujer que ha asesinado este cabo de semana, Chuan ye una persona que lleva luchando por, por los derechos de los pueblos y las personas, con lo cual, me pienso que a partir de allí, todo to vale, ¿no? yo o sea coincido ¿no? porque cuan ya mm complicado o sea que decir <risa> Cuando charramos de derechos y libertad de nacionales de, de Aragón o sea si lo si lo reducimos si lo si lo acotolamos, ¿no? a a una, una vista solo que legal ¿no? o solo que normativa solo que charrar de de Isha que también y es necesaria de Isha Eh, soberanía política, nos mmm, quedamos en, en, en un punto que problema de lo que eran los derechos y libertad eh, de Aragón. Los derechos y libertad de Aragón se, se aplicaban con todas las su, suyas limitaciones, con todas las suyas eh, carencias, que ya eran, eran curtos a lo que, que le caleba a un pueblo aragonés, pero se aplicaban en la materialidad cutiana de, de David en Aragón, ¿no? si ahora estamos charrando de que y que cal charrar de ello ¿no? de o sea de, de soberanía política de, de autodeterminación de de, iso, de iso ambista de vista no de ese debate que no que no hay que no hay en, en la agenda política de aragón pero que ya que, que, que importan en, en, mientras sigamos pueblo ¿no? hay ahora lo que cal charrar y también de esos eh, derechos de libertad como se aplican materialmente ¿no? o sea y es lo que dices ¿no? que, que Chuan isha mujer, isa mujer asesinada y se y también y esa persona que que lle, pues pues en Siria o en, en Capadocia en, en Turquía, ¿no? En en, a, en o también, o sea, que allá ¿no? en también San Jorge, ¿no? Y esa sí. dicotomía sí, sí. que tenemos entre sí. en, entre y, y yo me, me pienso que encara que que tiene que tener esa esa parte de de análisis y de y de hacer terapia y de talachen que lle, que lle embrecada y que ye que conoce a historia o que quiere cuando más más más a fondo, no también llegué eh, un momento eh, de, de pensar ¿no? en cómo hacerlo, en cómo fue pues cubierto a esa realidad material que es la que marca a soberanía, a soberanía y uno no hay una cuestión legal, o sea había pueblos que no tienen soberanía política que tienen soberanía soberanía material y ahí yo pues eh, que los lo estamos viendo ¿no? en en el Kurdistán, en Sirio en Rojava por ejemplo, o sea de cómo no cal... Eh, y se recono internacional de como no bueno, cal ni siquiera esa estructura de Estado para pa estar pueblo no para estar y pa tener, eh, para tener garaneeados o por para evitar prostios dreitos no no cal y ese reconocimiento sino que solamente o sea de pillar la historia por por ospes y decir no no no ahora ahora yo nuestro inte bueno eh, pues estar que no en el no mismo nivel pero pero también cal... Pues a las cuestiones en ese en en sentido, una materialidad de dos derechos nacionales y de las y y libertad de los aragoneses, ¿no? Pero bueno, por decir ya cosa, ¿eh? que tampoco... <risa> Yo no sé, esbarramos una miqueta, ¿eh? Porque esto... <risa> introducido el tema de, de oh, la jornada de los gritos y libertad nacional hemos char sí, rematado charrando sí, sí. Kurdistán. No, no, no es Kurdistán. Opa, yo no, que, ejemplo, ¿no? De... Sí, sí, no, no, no, que, te, que tienes razón. Yo, yo antimas, eh, particularmente eh, las jornadas estas que se gozaban de Fernando que decía que decía Daniel, pues que ya era una eran también unos días o un día, unos días de de eso, de una mica de, de estudio, bueno, de estudio, de. de, de ...como se dice ...de... ...bueno... ...de Fer Conoyser... Sí. ...¿no?... Eh, ...eh... ...la historia de Aragón... ...yo... ...yo me acuerdo... ...eso de... claro, yo, ...yo cuando participé en estas movidas... ...pues me... ...me faltaba muchísima formación... ...porque yo... ...verdad que no... ...no sé... ...no, no había buena formación histórica... ...eh... En ...las... ...bueno... ...en Garra... ...en Garra Cabo... ...¿no?... Eh, ...yo creo que en toda la sociedad... falta una formación histórica... ...brutal... Y, y yo era para yo una maravilla, pues, contar con, con todo el que no que nos venía, y con todo lo de bad que vivía y conocer, pues, eso, tanto la historia de justicia, pero también muchas otras, ¿no? De, yo me acuerdo una charrada que faciono sobre, el Consejo de Aragón de la Guerra Civil, sobre, en fin, sobre muchísimas y muchísimas cosas, ¿no? De, de toda la historia de Aragón, a la mientras, pues eso, pues, prácticamente, de, de, de lo de sobrar de Cagora, ¿no? Y que, y que y era, y era un placer, ¿no? De, de sentirlo todo eso y que, ante más. Que, que también era una mica o propósito que tenía yo en este programa, ¿no? Enviscar una mica la chenpa que se informe, para que leiga, para que pa que se interese sobre la historia de Aragón, que lle... pues eso inabarcable, ¿no? Que decías tú antes, que ye que ye muy de mala cometer, de porque porque tienes tanto y tan interpretable y tan y de tantas ambistas, y eso que nos le falta muita. O sea, que Bueno, y, y, ya te remataron una amiga también en esa línea, y eh, yo no sé si tenéis... porque yo la verdad es que me las he visto una, una amiga difícil para probar pa literatura, literatura tanto de ensayo como de novela, como de cualquier todo así que tenemos yo apuntado por aquí, bueno, un libro de, de Marisa Azuara, de justicia, que hay una noveleta que, bueno, una novela, que, que escribió y está autora de, de Alcorisa, si no me acuerdo mal, y que, y que llevo bien entretenida no lo sé la rigor histórica yo cuento que que en Ye Pro yo bueno fuera de, de lo que comentábamos los of of the record no de que decía no de tema este de la cábala pero bueno pero eso yo, yo creo ya anecdótico no adentro de de la novela eh, y también me, me acordé justo ayer antes de, de marchar a dormir de que en tiempos Villé creo que que lo editó Rol de Estudios Aragoneses que lleva un un esborrallo de guión de cine para hacer una peli de Chon de, de la Nuza que no sé si lo es leído o no y, y bueno y después pues ensayos pues pues sí que viene a más pues yo pues como el libro este que, que has traído Dani y, y ver uno más no sé si podéis recomendar Bella Coseta el que quiere interesarse una una miqueta más por, por esta por, por las alteraciones la de, de 1591 o en general pues por toda esa parte de historia aragonesa Lleva también en, en el siglo XIX sí que salieron oh, chicotas piezas de teatro relacionadas con el tema este de o liberalismo romanticista, de, de las figuras de también de Padilla, de Bravo, de Maldonado, y de hecho antes de la luz había varias también, o oh, piecetas de teatro sí. con con esta cuestión. Luego, pues bueno, está otro o, o libro que has, que has recomendado. novela histórica, que, que lleve bastante bien, lleve de buen leer, y, y bueno, pues tiene su parte emotiva, narrativa, hasta justificar, pero bueno, que lleve completo, y luego, pues lo que comentamos, no había una ripa de libros relacionados con, con los sucesos, unos con una tendencia, otros <risa> un, con otra, pero bueno, yo la verdad es que autores como el investigador Jesús Gascón, y y es una buena una buena lectura y es un una lectura ya más académica, más científica, pero bueno y una persona que ha feito una tesis doctoral sobre el tema la, la única tesis doctoral sobre el tema y trata de contimparar la historia de lo que ha pasado de Impues, antes con Cataluña con Valencia y es una lectura interesante, tiene artículos también en internet los puedes trobar eh, que son que son pro que son pro buenos hmm. Yo, bueno, o sea, antes de, de, de Gascón, que, que ha estado aquí a, a, a, a meso o canon, ¿no?, de la interpretación y tal, que para yo lleve brillante, dice, Igual con la sisala, pero claro, que llevas con contexto general. Claro, a yo como sí. como me, me fago yo lo, lo contesto sí, o sea, siempre. más sí, sí. <ríe> eh, Yo siempre, bueno, eh, siempre recomiendo dos, dos sobretas procurtas, porque tienen tiene una de, de conjunta, de... que lleva Aragón en los 16 XVI, alteraciones sociales sí, y conflictos políticos, que lleve de Gregorio Colás y de, y de José Antonio Salas, pero dicha eh, grandisma y... Ye, y, un, y un clásico. Y un clásico. <risa> pero tenemos tenemos dos de, de, de, de Gregorio Colás, de, de 1967, que son eh, Aragón bajo los Austrias, que ye una y un libre de 167 páginas, que lleva O sea, y choya y una choya y, y, y o sea eh, sencillo agradable de, de leer, o sea, y todo lo que en, en, en el otro libro pues meten en, en casi 700 páginas así <risa> lo meten en, en, en 160 y es genial pues vegadas igual que la divulgación a, a ver son géneros diferentes sí, sí, ¿no? claro. yo creo que, que, que hizo tal está ta, que entremos en ese de 700 pachinas antes nos es el que leyero de... Y luego de, de una cosa que ha... No, sí, por eso, o sea, hay una cosa que, que, que, que ha charrado Dani a Sabelo, que ye, a cuestión de, de los bandoleros también, de, no, no, y de eso no, no hemos charrado aire, y es muy importante para entender la situación que ya la relación entre moriscos y y a resta de la, de la población, y a nobleza, y, a, y Zaragoza, y todo eso, que lleve un, un libre, bueno, lleve una, unas fuellas que se pueden trobar en la Universidad de, de Zaragoza y en la Universidad de Huesca, pero que te dicen le, leyes las a ti, y te la leyes un, un maetín o en una tarde, aspectos de la problemática social de, de, Aragón, de Aragón en el siglo XVI. Moriscos y bandoleros. 33 pachinas. O sea, y... Para conocer el tema, y que lleve interesantismo, y... Pues, pues, o sea, perfecto. Y las obras que decías la, la más conocida, porque antiguas o sea, destina una chicota revolución Zaragoza y en Madrid que lleva Capilla de, de la Nuza de Zapata, que lleva una, una obreta de 1871, alto vaso, me vais, no me vais no no que no me equivoco, y que que llevo o canon de interpretación romántica de, bueno, no para romántica, pero idealizada de, de la nuza, ¿no? que es Ishow y los cuadros de de Balasanz que el eh, cuadro de justicia que que veíamos siempre con una mano en no, no peito igual y puyando a tocar ahí es ahí lastral ahí bueno yo un canon de interpretación no si tienes oportunidad de lo que Balasanz además que ha feito también hay imagen match en canónica de de, de Costa no sí. pues ya con, con y, o sea de, Para meterse en, far en, en, en farina, que es una mala traducción, pero bueno, él me va a matar, Gerardo Bueno, ahora ya no, porque me he acordado a tiempo. Pero que es verdad que ahora, desde ya del año, yo creo de tres o cuatro años, la colla de, de teatro en Aragón es renació y, y efendo una, pues es una chiqueta pieza teatral también sobre la, sobre los taques Dillas. de, de Chuancing que no el Anuza o mozo, no sé si no sé si los ha gustado si llevas a Danisa de la Capilla que decidas o pues no lo sé, yo no no sé los veía dos o tres añadas en el Festival de Artieda sí, y, sí. Y, y, y es verdad, y es verdad que que fan, y puede estar que siga pues una raptual con un guión sí. porque llegan, llegan como Remero unas escenas y bueno van un poco planteando lo que hemos explicado ¿no? pero y puede puede estar que siga una adaptación claro Sí, sí, me, me suena que sí que, que iba que por sí. Isha. Sí, sí Bueno, pues ya, no sé eh, bueno, eh, yo bueno Y que soy casi sin parolas Porque yo, yo espectacular es espectacular Lo de este programa, me ha encantado No sé si te os queda bella conclusión Bella belzaguer Bella zaguer pincelada que quieras dar Ya El Otro día charramos de dos secretos de nueva planta Uy, Dios <ríe> gran tema, ¿no? Los secretos de las más. Ha quedado grabado, ¿eh? no, creo no, que sí. Ahora cal que al que tornez, cuando tengamos un rater, todos lo mirad sin achanas y si sí, sí, no llovía eh, de feito, pues eso. Cuando planteé este programa en Radio Topo, decía, no, pues quiero tratar, veis cuántos temas, pues historia, no sé qué, y se quedaron con lo de historia y se creyeron que esto iba a estar un programa histórico. <risa> bueno, si es que, ya, ¿no? Pues, pues eso. Yo sí que sí que hay un, un dos temas que me apasiona que quiero tenerlo por aquí bien presente, ¿no? En enterrada de barrenaos pues eso muchísimas gracias daniel loren a tu una maravilla ¿eh? que venga bueno <risa> Me bien bueno nos, nos despedimos como siempre con un resumen con un resumen musical de, de toda la música que hay sonando perdezaga de, de pues eso pues de fondo también dar una mica esto que hemos estado escuitando bueno al decir que, que en este programa Toda la música yeah, yeah, está de aragonesa, yeah, 100% aragonés. Hemos sentido a Mauta, a Vinos Chueca, Cero, la Ronda de Chotos de Mbumbi, Noé y Carmen París, Comando cucaracha, Gaire, la Ronda de Voltaña y y la bullonera, la Orquestina Alfavirol, los Draps, Lurte, Prao, Valdecho, los Mayans y Trece Kraus. Ya vi yeah, que todo lo que hemos charrado, nos hemos fotido casi tres horas o tres horas ya. queda Y con todo y con eso queda mucho por charrar, mucho por debatir, muchas cosas por documentar. Cada toda, agradecer a toda la chen que, que, que estudia historia, que se embrega, que, que quiere continuar, pues eso, pues, levándote a la luz y, y féndonos con hoy una miqueta más o pasado para poder explicar mejor lloro mejor presente Porque de todo eso que pasó fa, fa más de 400 años ya eh, y de todo lo que, lo que ha ido pasando mientras todos estos años podemos quitarle muchas conclusiones y le hicieron esta, esta la vida de güey. También, pero que sí, agradecer a toda la chen que Luita y Luitará por las nuestras libertades individuales y colectivas como pueblo. A Daniel y Lorien, una travegada más por haber venido y, y por haber traído este, este tema tan apasionante y haber estado tan, tan paciente y haberse fotido aquí tres horas sentados, contándonos toda la. transmitiéndonos toda esa sabiduría. To os recuerdo una travegada que Tierra de Barrenaos Radio y una versión de blog De tierra de Barrenaos, que lo podéis buscar en, en internet en barrenao.blogspot.com, que también tenemos Facebook, tenemos tengo <ríe> Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Evox y YouTube, y que nos podéis escuchar en Radio Topo 901. da FM Zaragozana. Mm, casi me he quedado ya ya sin música, pero bueno, pues está despediendo. Seguimos a meter una de Mayacán que, que siempre mola y, y soy con independencia. Una canta de Mayacán ya que tiene ya belañico. Pues nos despedimos y te deseamos un, un buen mes. Diga que venga lo venía en, lo venía en Tierra de barrenaos que vaya muy to bueno. Can't you feel the difference? I'm getting tired but you say it's permanent. Can't you feel the difference? a libertad con mayúsculas sin defugas, ni policía ni moulò ja que m'ha total totat. Donch pila ara li serve guer, serve chi sé, premera, donch pila ara li serve Let's go!